Ya empezó. Tú y asociados. Calcho e asociati. Y ya empezó. Tú y asociados, listo. ¡Totototot! Bueno, no se me asuste, estamos aquí en el FIACAS número 20, buenos días, tardes, noches, madrugadas, Que no que la ocasión. Hey, we're gonna take it, nos recuerda a la... Eh, a la campaña no electoral. No mucho campaña electoral. Te Tediosa Lifasta. que tuvimos. No, O sea, porque fue abrumadora eso, ¿sí? Hola, Eric, ¿cómo nada. te va? ¿bien? ¿Cómo vamos, Borrego? Yo también muy bien y, y feliz no, no, de este día. viejo, No, no, bueno. no, yo feliz, un día soleado... Muy agradable sí y... Parece que se viene el verano, ¿no? Además tenemos un, hoy día un programa especial Especial eh, Lo queremos hacer al estilo que lo llevábamos O que más o menos está diseñado full asociados con invitados Y en esta ocasión tenemos una persona muy grata para nosotros Del instructor Juan Miguel Espinosa, alias Manos Que seguramente será conocido y le será familiar a muchas de las personas que escuchen este cast Pero hola Juan Miguel, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Como ustedes dicen, buenos días, buenas tardes, buenas noches. <risa> <risa> buenas el rato madrugadas. Que ustedes Un placer aquí estar con ustedes compartiendo y siendo parte también de este <risa> programa que ya es conocido por muchos, ¿no? Y que es parte también de nuestra de nuestra rutina, de nuestra vida. Sí, un fiel oyente, Juan Miguel, es uno de los que eh no deja de enviar sus pronósticos y que en esta ocasión nos está dando el gusto Y nos complacen acompañarnos para hacerle unas entrevistas en vista de que se viene el batizado Algo que ya Así lo vamos es. a explicar en contados minutos aquí Y en qué fútbol mejor asociados? invitado para explicar lo que es la cuestión del batizado Así es, sí. hermanos, aquí en Fútbol de Asociados en este día de harto fútbol Pero también vamos a hablar de capoeira, algo que usualmente no se trata en los medios más tradicionales sí, pues De hecho para nada, ¿no? Para nada, algo... Tal vez desconocido para algunos y muy familiar para otros, pero vamos a ir con los titulares de aquí full asociados de sour en este preciso titulares. momento. Yeah. Emelec, ¿se merece la punta? gran discusión en los medios por la cima del cuadro eléctrico en Copa Libertadores estamos terminando con los cuartos de final ya se acercan las semifinales y parece que sí, están los cuatro mejores, los que se merecen estos sitios de privilegio en el torneo continental wow, infotainment Misil Tierra Aire, Corea del Norte, clasificado a la Copa del Mundo de Sudáfrica. Y la Copa Confederaciones se desarrolla en Sudáfrica, estamos probando la capacidad de los muchachos, ¿verdad? ¿eh? Se viene el Mundial. Como les decíamos, tenemos un invitado especial, Juan Miguel Espinosa, instructor manos, que nos explicará sobre capoeira y el batizado. Ahora sí, comenzamos. Wow, infotainment. Bueno, como les decíamos, eh, eh, más bien dicho, como están escuchando en este programa, vamos a poner al menos la primera parte un poco de el rock ochentero más comercial, claro, el que era uh -huh. más accesible a las masas y más, el más conocido, sobre todo aquí en lugares como Sudamérica, por ejemplo, donde la oferta en cuanto a CDs, discos, en, ese en ese tiempo, esa época vinil, cassettes ¿eh? o vinil es lo que más se vende, ¿no? No, no encuentras Cosas que tal vez sean de tu agrado y si tienes un gusto medio extraño, medio de marciano, es muy difícil que encuentres lo que te apetezca. Eso no sucede mucho a nosotros, a pesar de que aquí en Fuebol Sociado lo hacemos a todo, ¿no? Pero... Aparte, bueno, es que en estas épocas también es más fácil acceder a música debido al Internet. Debido a, estás, a la piratería. Estás muy con, mucho más conectado que en allá, ah, digas, hace 20, 25 años en los cuales tenías que esperar lo que venga de otros países. Y que generalmente y la era escasa producción. Eh, bueno, pero en ese tiempo siquiera había, ¿no? Allá donde usted sabe que hacían los discos, los de acetato, ¿sí ¿te acuerdas? Pues sí. Allá donde usted sabe. Bueno, eh, vamos con lo que fue la última fecha de la Copa Credife, la número 18 en lo que se refiere a este presente torneo 2009 que lo tiene al Alemeleca en la cima, loco. Y aquí salta el primer titular y también queremos que nos opine Manos, ¿no? que es un hombre también enterado de fútbol y al que le apasiona el deporte. Oye... Aquí en la he tenido el, la posibilidad de escuchar medios de hacer el típico sapping que hacemos nosotros para sapearles a los colegas mismo y hay voces, no en radios, y no me no me cuesta decir, por ejemplo, en Radio Rumba, donde sabemos perfectamente que hay gran hinchada de liga en el micrófono y también en la red, que también debería llamarse tal vez Radio Liga FM, porque No creo que le decían el brazo armado ¿no? el brazo armado le decían oh. verdad ojo bueno ahí decían que Melec no se merece la punta sobre todo en Radio Rumba que es cierto Liga está jugando mejor pero que Melec por el fútbol mostrado por la capacidad que muestran tácticamente porque es un fútbol muy reservado no se merece estar en la punta no sé qué qué opinen ustedes muchachos a mí particularmente me parece que si bien el fútbol de Melec es muy práctico es muy utilitario No deja de ser efectivo y si está en la punta es porque se lo merece, es muy simple y sencillo parecer. No sé, con Miguel, ¿qué opinas vos? Bueno, yo creo que este el, este, el técnico Perrone es un técnico claramente resultadista, ¿no? Él siempre está buscando ganar o ganar, así no estén jugando bien, así no se mantenga o sean disciplinados exactamente con la táctica de juego. Él es resultadista y también hay que aceptar que Belek en esta temporada tiene buenos jugadores. Eso es un hecho. Tiene una buena defensa que está bien conformada, el medio campo también. Y en el ataque hay gente como Joao Rojas que está bueno está destacando un montón en este Y campeonato. por ejemplo, Corea también que es uno de los refuerzos eh, extranjeros que... Destacan, además de Melec eh, lo quiere ya retener, quieren prolongar su su, su estancia en el equipo azul, en vista de que él tenía contrato hasta medio año nada más, pero Melec tiene eh, la posibilidad, siempre tuvo la posibilidad y la preferencia para poderlo prolongar. Eh, regresando a esto, yo creo que finalmente, o sea, sin sin querer ser maquiavélico, es cierto que a veces el fin justifica a los medios, ¿no? El fin de, del Melec es conseguir resultados que le han sido esquivos desde hace rato. ...y al menos conseguir clasificación a Liguilla... ...que lleva ya dos años sin entrar en Melec consecutivos a Liguilla... Y es algo eh, que realmente es crítico... ...para un equipo de los quilates como, como el Bombillo... ...entonces... Eh, ...dirigiéndose hacia ese frente, hacia, hacia ese fin... ...me parece que contratar a Perrone... Eh, ...evidenció lo que quería conseguir la, la directiva Melecista... ...que era resultados sencillamente... ...y los está obteniendo... Si bien Emelen no, no inició bien el campeonato, de hecho llegó a estar último, el tiempo le está dando la razón al trabajo sostenido que debía mostrar Perrone, puesto que como habíamos dicho es un técnico que tuvo dos meses de ventaja para trabajar el equipo, para aglutinar jugadores sobre el resto de técnicos. Y lo está demostrando, él está utilizando bien su plantilla, está usando absolutamente a todos sus jugadores, creo que han tenido algún momento la oportunidad de entrar siquiera a la cancha no tal vez de ser titulares o tener mayor continuidad pero siempre ha tenido piezas de recambio en ese sentido creo que Perrone ha manejado muy bien el grupo ha manejado muy bien emelec y ha, ha hecho su fútbol el fútbol de de de de perrone tal vez venga de una escuela así tipo bilardo y recordemos que bilardo igual siempre fue un un técnico resistido amarrete todo lo que quieran pero el resultado de bilardo es evidente no sacó a un maradona adelante le obligó a convertirse en un verdadero héroe en un verdadero caudillo y aparte de eso le dio un título mundial a argentina ahora perrone en menor medida le está dando realmente réditos de melec y no creo que se pueda hacer de menos una campaña que viene siendo a todas claras la mejor de melec desde hace mucho tiempo atrás porque melec no solo es que está puntuando de local además está ganando en la altura está ganando y a rivales a los que antes o últimamente Melec no le podía sacar ni siquiera el empate, ¿no? El, el, el fenómeno el fenómeno de altura se le estaba convirtiendo en un monstruo a Melec y a Barcelona ni que decir que hasta ahora no ha ganado un solo punto en la, en la altura en este presente campeonato. No sé tú tú puedas aportarle. Bueno, porque... yo creo que eh, todo equipo que Saca un resultado que sea un título o la punta de un torneo tiene su merecimiento En el caso de Melec, justamente partamos por el hecho que tú exponías de la ventaja de haber empezado la temporada antes que el resto de equipos Entonces se ve una planificación en el cuadro eléctrico que estaba con miras a ganar este este tor presente torneo 2009 en otra otra situación, la que tú decías, la cuestión de la campaña, vemos una campaña sostenida en el cuadro de Melec, buenos partidos como local, buenos partidos como visitante, entonces es un equipo regular y la regularidad es lo que pesa en lo que es los torneos largos. Aparte, también te, te puedo decir que en Melec se ven ganas de ganar, por más de que... Mucha actitud, cierto. Así es lo que le está faltando a Liga, me parece, porque si tú... Pudiste observar, creo que no pudiste El partido Quito-Liga yo sí, sí, sí Lo observé, eh, al menos en el segundo tiempo Se vio un total Bueno, no total, pero un bastante Deje, un abandono por parte de Liga No Finalmente no quiso rematar Ese partido, y eso le puede costar caro Si no es que ya le va a costar caro Ahora, claro, la prensa guayaquileña En emisiones radiofónicas, sobre todo Respondió de una manera Que fue meter el dedo en la llaga, por ejemplo Allá dijeron Claro, a Emelec se lo puede cuestionar por el fútbol que está exhibiendo, pero si no vamos, más que un año atrás Liga ganó la Copa Libertadores sin ser un equipo brillante, sin ser uno de los mejores eh equipos que haya exhibido fútbol recordemos, recordando, haciendo un promedio de todos los equipos que han sido campeones ejemplo, de Copa Libertadores recordemos que Liga en cuartos de final contra San Lorenzo no ganó lo mismo que sí. contra América en semifinales, sin duda el, cuatro empates claro, sin duda el equipo de Liga y la propuesta ofensiva de Liga era mucho más grande Liga era mucho más generoso con el espectáculo pero no hay que olvidar que Liga se defendía primero y atacaba después y luego volvía a defenderse Liga el, tuvo un fútbol muy Mecanizado muy conservador en la Copa Libertadores. Tampoco me parece correcto eh, como respuesta a decir que Liga haya ganado, por ejemplo, la Libertadores haciendo lo mismo que hace Melé. Que es aguantar mucho los resultados y especular mucho con los rivales. Sin embargo, el fútbol de Liga debe ser, y lo es, creo yo, uno de los más conservadores que hayas podido ver tú en un campeón de Libertadores. Aparte del Once Caldas, que es una cosa ya mucho más nefasta. Que incluso... Justamente, bueno, eh, no le comparamos con el Once Caldas, no pero hay, liga no hay, no no era, la Liga no era un equipo de los, digamos, llamados a ser campeones. No es un equipo tradicional en las ligas Continentales. Está tratando de serlo, pero aún no lo es. Entonces... Mal podía Liga Deportiva Universitaria intentar jugar de igual a igual con los monstruos de Sudamérica, porque no le iba a salir bien. Claro, pero esa fue la respuesta ¿no? de los periodistas guayaquileños, que se sintieron aludidos, porque acá aparentemente no se acepta, O se insiste en que Liga tiene mucho mejor juego que Melec Pero bueno, eh, yo creo que es un justo puntero Melec sí, Y vamos. para mí siempre el, el primero es el justo Y sobre todo a estas alturas del, del torneo Ya cuando faltan cuatro fechas para que se acabe la primera etapa Decir que es injusto la punta de un equipo es Para mí es fuera de lugar Hay algo que es muy cierto la constancia de Melec Vamos ahora sí con los partidos eh, bueno Empezamos con los partidos no? El primero que se jugó fue el viernes a las 6 de la tarde Allá en el, el Hokai de Manta El cuadro atunero hizo respetar su localía una vez más. Yo creo que al menos si Manta se mantiene en ese esquema de por lo menos hacer respetar su casa, puede estar salvando la categoría y, y mandarlo a Barcelona, Barcelona a la vez. <risa> sí, eh, bueno. La plena te digo, Manta está jugando el poder mejor que Barcelona. Y no, no, y la tabla lo refleja, no, no hay dudas. Oye, hubo una gran euforia en la hinchada, no, se le estaba ganando. Alés que ha sido uno de los equipos más regulares del campeonato. Fuerte un duro partido. El más fue no, no fue tan bonito pero fue fue duro este partido. Fue muy disputado. El el cotejo terminó 2 a 1 a favor del equipo atunero. El primer gol lo marcó Julia Llovía al minuto 23 de. No Jaime Llovía perdón porque... sí. Jaime Llovía al minuto 23. Luego se sí vino el, el, el empate de Tuparn de Tupana. Carlitos. Quillo. Carlitos Kiyupangi. Y finalmente este jugador López dos minutos setenta y seis el dos uno. Oye se vio en algunas jugadas y en los goles que Jacinto Espinoza ya está viejito, ¿no? Como sí, que, ya, loco ya, que ya buscarle, está ¿eh? cercano, sino es que ya cumplió los 40 años y ya las cuatro <risa> décadas te fallan los reflejos, digo, ¿no? todavía hay gente como Shilton que pudo tapar años de años, pero es bastante pero nunca difícil. lo hizo en el mismo nivel de cuando era más pollito. Oye, Ey. oye, estuvo fatal. Esto estaba a propósito de mis anotaciones. El juez de línea de este partido, no sé si tienes ahí o solo está el árbitro central, pero estuvo fatal, mi hermano. Le pitó sides a, a, a Espoli y al Mata. hasta por pero, si acaso ¡Qué barbaridad! Hasta el que uno, vendía uno, tres o cuatro si quieren, que en no, las gradas, que no eran tal, ¿no? Oye, a propósito de de esto. No sé si valga hacer el paréntesis. Hay un reclamo de parte de Ronald Campos contra. Ah, de eso vamos a hablar después. Cuando, bueno. cuando toquemos el cuenca nacional. Bueno, pero sigamos el. De... Eh, la gorrita de Paulo Más viejo Viste la gorrita al más puro estilo policial. Ajá. Muy le le contagió. De... Le contagió aquello del camuflaje. Es que bueno. Pues, para es... estar uniformado con el chinto. ¿Cómo es esto? Supongo que es una, una parte de una estrategia también para vender, ¿no? Porque uh, si bien. Uniformes qué sé yo, policiales. Es que loco, <risa> si bien la institución policial representa, para el imaginario colectivo representa represión También puedes hacer que esta misma institución policial podre, poderle hacer marketing Esto Una buena, sí buena medida para hacer usar la la cabeza, más ¿no? amigable a la institución policial Que además tiene causas como esta de los, de los corazones azu azules Azules, azul. de los corazones azules, tienen azul, aquí en, azul. en la camiseta ¿sí? Y la espel y juega bomba no sí, sí, yo cacho esto de los corazones azules, sí es que este, este coronel Zapata ni qué que es el mentalizador de esto aquí en Ecuador es uno de los dirigentes a propósito la metralla Caicedo fue ya separado del, del ah, equipo sí, de la no, expoli no, no, por incurrir una y otra vez en salidas nocturnas y yo que sé, en, qué madre. a la vida ligera <risas> y sabrosa Gracias. sí, ya, ya se lo conocía Darwin Caicedo en el nacional tuvo un comportamiento similar el cual no fue aplacado por la directiva eso se criticó fuertemente aquí no, el año, sí, que el año Rajatata, pasado ¿no? no el año pasado nacional no no no puso la disciplina que le suele caracterizar y... no, ahora sí ya chao me trae que dice luego pena no le Porque... dieron dos oportunidades y recalcó en y esto no está no mal estaba ten, tenía cuatro goles en Copa Credife, una una pena no bueno yo sí vi este partido estuvo muy disputado eso sí, sí trabado más que nada Oye, y el... El Mante es un equipo justo, ¿no? Con, con lo que hace la avanza. No es, no, no, no es extrema en, en detalles, en juego muy vistoso, pero es muy metódico, es muy práctico. En cambio la Espooli le están fallando a sus brasileños. Sí, eh, Han decaído tremendamente, ¿verdad? El juega muy poco y la verdad cuando juega... Y Fabio clase, Renato también, anda ha, ha, ido, ha ido bajando su nivel. Marquiño nunca se... Acopló finalmente al Espoli me parece, pero tenían chispazos con goles, con actuaciones en uno que otro partido. En caso, estos últimos partidos, yo he visto que lo que más le ha abandonado al Espoli son sus jugadores de extranjeros, sí, sí. eh bueno estábamos hablando del Emelec anteriormente, así que saludos al Tanga y que debe estar muy feliz con la punta del cuadro eléctrico. Bueno, ¿Sí no? el siguiente partido Eddie, eh, bueno, el día sábado se jugó los siguientes partidos, todos debido a la jornada electoral uh -huh. el primero de todos ellos fue el disputado en el Bellavista de Ambato técnico universitario versus Liga de Puerto Viejo Le empate ha ido dos por dos bastante bien a la capira ya en visitando Ambato cosechó una victoria frente al Macará y este empate frente al técnico así es el partido se desarrolló primero con un gol de la localía Caicedo al minuto doce marcó el Juvenil. gol Juvenil ajá Edwin Caicedo Edwin Caicedo sí, el, sí. Al minuto se había marcado la ventaja Luego, este fue un partido muy muy alternado Y movido en el marcador eh, Cotera al minuto 32 del empate Luego otra vez se puso adelante El cuadro del técnico universitario Con gol de no, Moisés, de Moisés pero, A los ¿qué? dañísimos minuto 45. Y a los dañísimos y no lo pudimos ver Falla del fallos de origen del canal que estaba transmitiendo y luego gol de Cristian Márquez minuto 83, un jugador que le da tremendos réditos a la Liga a de Puerto Viejo eh, Cristian Márquez, los dos goles que ha anotado en Copa Credife, los dos los ha hecho en el Bellavista, estadística que está en fútbol asociados.blogspot.com y ¿eh? fútbol asociados.blogspot.com ah, así es, Escúcheme y ¿no? ¿un, delantero, un delantero un que, delantero que aporta con lo suyo, no. está un poquito tratando el cuadro de Liga de Puerto Viejo a hacer los respectivos relevos ya que no puede depender de sus figuras comidos como el cocacho Macías a propósito estaba leyendo ayer también una, una entrevista que le habían hecho en revista Estadio a Luis Cocachito Macías sería porque el cocacho mayor es su tío no me acuerdo este nombre, el este momento el nombre Macías era ¿no? era Macías no <risas> también de Liga de Puerto Viejo no, es, es un claro sabes por qué tiene tanta tanto, tanto cariño la afición por este jugador él, él se ha formado toda su carrera en liga de Puerto Viejo desde que uh -huh. es peladito ha hecho el, todas las juveniles de de la capira entonces es un jugador de la casa y al ser un jugador talentoso fácilmente se puede llevar el cariño no de, de la parcialidad local y se lo lleva y se lo lleva oye continúa Waldo Morelli por cierto en liga de Puerto Viejo pero había rumores de su salida él había amenazado sacar... con irse mm, problemas de dinero seguramente sí económicos ¿no? y con un poco con la dirigencia y a la final se queda se queda Morelli y no se va a ir en cambio en técnico, Jorge Célico parece que... Es que no le da... ¿Se va a ir este, a la B? Mi hermano, déjame decirte que hemos expuesto 3.000 veces lo del déficit defensivo de técnico universitario en este y programa. Y se confirma, ¿verdad? Y lo peor es que para este partido no estaban los defensas titulares. A Velasco creo que alguna situación disciplinaria lo marginó de este partido. Y José Bermúdez estaba suspendido por expulsión. Así que los centrales fueron... Eh, jugador canga y co hurtado co no es central eh, bueno sí, pero no eh, le pusieron de central eso te digo o sea, fue totalmente improvisado y claro y te das cuenta cuando el equipo hace dos pero también le hacen dos o sea el equipo se pone en ventaja pero a la vuelta de la esquina le empatan una lástima no porque en cambio en el ataque tienen buenos jugadores tiene a los colombianos, este Rojas, bueno ha ido decayendo el argentino Rojas sé si, si, si puedas ver por ejemplo Armando eh, Huila también la cantidad de goles que haya marcado el técnico universitario pero en cambio la cantidad que ha recibido le tiene con ese sí eh, sí, sí te, si pues revisas en, en la tabla goles mmm, técnico universitario a favor tiene bastantes, tiene 22 Eh, sí, goles a sí. favor 22, pero en cambio le han hecho 38, o se imagina mm. más o menos los mismos que tiene equipos como Nacional, por ejemplo claro, eso evidencia ¿Eh? el que, es, que, que el, el talón de Aquiles del técnico está en su defensa así ¿no? es, 38 My goles way. en contra esta vez se lo probó a Giovanni Velázquez en el arco ya que Villafuerte estaba suspendido y y Alex Pérez ya le han hecho cualquier cantidad de goles le han hecho hasta la limpia y nada nada que ver Y ahora. Ahora tapó Velázquez, ¿no? Así es, el tercer arquero del no estuvo técnico fuerte. universitario. Vamos a cerrar, ¿te parece, de una vez con el partido de Olmedo Macará? Eh, este partido estuvo buenísimo, hermano. Sí. Buenísimo. Yo dejé de ver el clásico del astillero por ver este, porque estaba estaba muy emocionante. Eh, empezó el Macará eh, Pero el partido este ventaja, fue, ¿no? fue transmitido para... Paraguay aquí Guayaquil, Guayaquil sí más nada más. Yo, yo hice la maroma del Justin TV, que es una, una maravilla realmente. Sí, ya sí, que, sí. Cuando fallan o no les da la gana de transmitir ciertos medios que empiezan con E y terminan con A. Eh, sí, loco, ya basta. Wey. Uno con qué... No hay que moverle al cuenque, no, El único que lo ves siempre es de Emelec porque seguro se han de parar durísimo los dirigentes. Wey pero nunca cómo ver eh, en todo caso antes de hacer una acusación que nos pueda costar la cabeza mi hermano eh, habrá que ver cómo es el contrato del Cuenca con Ecuavisa si tal vez es solo para que transmitan en el exterior aduciendo el hecho que hay muchísima gente cuencana que vive en en, en, en, el, extranjero, en el extranjero y tendrá mayor acogida puede ser pero no lo podemos ver al Cuenca ya ahora sí hablando de este sí, partido frustra. que lo viste por internet así es El primer tiempo lo había el Macará sentenciado fácilmente, estaba 2 a 0 arriba, se lo veía al Olmedo extremadamente desorientado, el Macará muy práctico estaba jugando, era pelota arriba gol, había hecho el primer, la primera anotación me ayudas A ver, te voy a re repasar ah, Gabriel Gabriel todas las, las anotaciones, me escuchas, Gabriel Fernández minuto 14 ¿Ambos había dado al Macará, ¿Ambos luego dos. Lito Garcés minuto 31, puso el 2 a 0, de ahí vino la remontada del, del, del Olmedo Cuando no Luis Caicedo, minuto 57 bueno, Lucho que está de goleador Rivas al minuto 64 Y, y luego a los, a Gabriel ]ísimos. Méndez a los años que reaparece Un golazo de Gabriel Méndez y, y la emoción, la típica festejada De sacarse la sal y botar la camiseta Ajá. Y le costó a la marida, al pobre hombre Bueno, pero... Luego Ferreira al minuto 90 ¿Cómo ya, le dan rédito los extranjeros? Casi a, al último, al, al muy mañana. buenas contrataciones extranjeras Bueno, sobre todo el caso de Gaby Fernández y de Ferreira Eh, Rolón no le ha servido mucho el, Y el Mono Herrera creo que ya ya de hecho rescindió Ya marchó control. el Mono Herrera eh, Es que no, no le fue bien este. Pero año. sí coméntanos un poco más de este partido ahí. Que Yo no lo vi No. Bueno, no eh, ya, ya justamente te digo El 2-0 parecía que Macaralo Liquidaba el partido al centro deportivo Almedo Pero se vio una casta En el equipo de Riobamba, un coraje Y creo de, de la mano Precisamente del gordolucho de Luis y Eka Caicedo. González que impulsa también en la banca, ¿no? Sí, Pipa me parece que se va a quedar Pipa. Hay, González. Hay ahí. un artículo incluso que dice eh, Pipa González se puede quedar hasta la liguilla dependiendo si es que entra el Olmedo. Eh, que se lo va a confirmar si es que mm, entra el Olmedo. Habrá, es que ver, habrá que seguir viendo la campaña del Olmedo porque de todas formas recibió un punto como local. Pero la, hay, la fue lo hay que ver que ¿verdad? fue una cosa impresionante, Gordolucho se fue con todo al ataque. Luego... Ver, un arranque de Polenta, sobre todo eh, por parte de los jugadores de, de extranjeros, bueno, Cristian Gómez nacionalizado, pero pongámosle por la línea one? argentina, ¿no? Todos estos Cristian Gómez, Gabriel Méndez, Rivas, iban hacia arriba, le tenían contra las cuerdas a Almacara, en ese momento se puso impresionante, fíjate si, si tú... Me, me ayudas con los minutos de los que fueron anotados los goles claro, pero fueron cuestión de cuarto de hora más Ajá, o menos que justo esto se viró. Te iba a mencionar gol de Luis que hizo 2 minutos 57, Rivas al 64 y Méndez al 67 seguidilla todos los goles Sí, se puso candela el partido Fue una... no, en serio en ese momento ya el Macará como que reaccionó y, y más que nada puso orden en, en el aspecto defensivo ahí Y, y la quejó eso, también al Macará es otro equipo que tiene un poco de problemas en la defensa no me, me ayudas también con los cambios que hizo el Macará porque en entró ese... Villigua por Caicedo Rolón por Castro y Figueroa por Guerrero. el cambio de Villigua básicamente me parece que es el que ayuda un poco a, a poner el orden ya que se le venía la estantería al piso y el del colombiano Rolón para administrar ese medio campo ahí Claro, entró a, a, en el cambio por Cristian Castro, el, el cantante ahí que tiene en, en sus filas. El sí, Macaracá ha sido está, un, un buen defensa, ¿no? Es, sí, pero le estaban llegando todo por el sector de Castro. Justamente. Sí, sí, incluso también por el de Gámez, que sé que no lució bien en este partido. y Si sí, no por anda bien, hace algún gols. tiempo el Zarapaga. Bueno, vamos a dejar los últimos tres partidos para el cierre de este bloque. Eh, estamos un poco alargados con el tiempo qué vamos a escuchar Eddie por cierto hoy bueno, es DJ Eddie Sauer claro que rock sí, ochentoso ochenterísimo bueno la primera canción que vamos a poner es una canción de este grupo glam de heavy glam que se conocía este rock un poquito para gusto de todos y todas Y más que nada todas ya que el público femenino era el que más predominaba en, en los conciertos del grupo Poison Con la canción Talk Dirty To Me eh, De estos grupos se le decía Bad Metal También porque no es precisamente Rudísimo así que digamos Pero más que nada Todo este set de música que estamos poniendo al principio Me recuerda a mi infancia y todos, eh, todos Estos grupos que oía cuando era chiquito Y por influencia de mi hermana y de mis primos Mayores de a mí Bueno vamos con esta canción y ya volvemos Enseguida con Fútbol y Asociados Y el análisis de los clásicos The way that I want Chibou y asociados ya volvimos aquí en fútbol y asociados poniéndoles más rock, bueno este caso sería setenteroso el de aquí oyendo Kiss y su rock and roll all Night a plena luz del día pero bueno, ¿qué importa eh Les anunciamos también que ya tenemos página en Facebook, Fútbol y Asociados. Eh, no les podemos dar el nombre de la página porque es lleno de ceros y códigos binarios, etc. Pero en todo caso puedes acceder al mismo en el botón que ya pusimos en fútbolasociados.blogspot.com y ya puedes ser fan nuestro en el Facebook, hermano. Hazte grupo y de Fútbol y Asociados. Así vale es. la pena, vale la pena. No sé bueno, por qué, pero creo que vale la pena. Eh, es momento de mencionar a nuestros... pasamos de rock and roll all night con el manjar porque así la vida es. más sabrosa es más llevadera con el manjar party every day con el manjar así es rock and roll all night con el manjar y además queremos agradecer a metal world eh, Alejo, claro metal sí. world ahorita ve mi máquina sólida funciona no y se cuela me mandó un nuevo software ¿no? me mandó un nuevo software un translator de inglés, de español y varios. De no es para mi hermana, loco. Ah, no ya. me hagas quedar mal ante la, la fanaticada que yo domino plenamente, al menos el español. Ya, eh, bueno, eso fue todo con las menciones en este momento. Y los saludos. Saludos a quienes vamos a saludar. A quien quiera desea saludar, hermanos. Bueno, vamos con los saludos entonces. Prosigue con los. Saludos? El personal de la capoeira creo que ya tienen algunos fanáticos, ¿no? Claro, hasta son gente buenos que fans. no no tiene mucha muchos conocimientos futboleros. yo creo, por ejemplo, tipo, tipo la, la mano, ponte, la mano, ma la chavo. Todo la mano, sí. Pero bueno, hay gente que también está por ahí. El grupo de los medicamentos, medicamentos de extra también como <risa> Joffre Tanga. En fin, también todo el personal de, de la Católica, Carlígula, no sé quién más está. profe ah no, profe mano estoy aquí nuevamente la la a saludar. Gracias por el saludo. Eh. <risa> ¿Qué más, man? Mucho gusto. Con <risa> gusto para servir. Sebastián Calero para escuchar. Y bueno, ¿quién más estará por ahí? ¿Quién más El Pablo? Pablains. Pableins, oye, nunca le hemos saludado, ¿cierto es? Beriva, Beriba también. Que ha desaparecido un chance, pero ya de retomar. No sé quién más nos escucha, bueno, desde luego a nuestros amigos del barrio, amigos ex compañeros del colegio, de la universidad, a la mano, eh, y yeah. ya. Y un saludo también muy especial para una persona mucho más especial para mí, que es <risa> La Paula, tomando oh, un besote oh. El saludo cariñoso en Fútbol de Sociedad, Todo, todo, todo Siempre, tiene cabida con en mucho cariño E infinito amor <risa> Con infinito amor No me hagas poner otra eh, vez Otra, otra vez, ¿por qué te No, no, vez, no, te hicisteis Y ahora sí, regresamos al fútbol Así es, eh, el partido, el clásico de Quito Uno de los clásicos Para mí no hay clásico definitivo de Quito Pero bueno, es que eso se va Se menciona Entonces, da para la polémica, se menciona y a mí me han dicho He conocido unos personajes muy antiguos, o sea, muy ancianos Que me dicen, si usted conociera y hubiera vivido en los 60, 50 Cuando recién apareció el Estadio Olímpico Atahualpa Según ellos, el primer gran llenazo que hubo fue un Liga Aucas no? Entonces, de ahí aquello del clásico quiteño Aucas Liga Sin embargo, se ha devaluado Obviamente porque en algún momento de la historia Cualquiera de los dos equipos ha estado... Cursando. O más que nada, eh, bueno, una de las situaciones por las que Liga Aucas se devaluó, primero porque pasó de ser el clásico quiteño a la clásica victoria de Liga. Eh, otra de las situaciones, lógicamente, está por el hecho que Aucas, desde que se profesionalizó el fútbol en el Ecuador, no ha logrado ni siquiera una participación a Copa, está en muy malos momentos, tres años consecutivos en Serie B, y parece que vamos para un cuarto, porque no... no reflota el lauquitas, en fin en estos momentos del Quito Liga tiene mucha publicidad, por ejemplo existen los periodistas sobre todo le ponen mucha mucho piquete a este, este partido lo que pasa es que es esa pelea, pelea regional todavía se le quiere hacer la contraparte al clásico del astillero, porque ha sido sin lugar a duda el clásico de toda la vida, y Creo que se le quiere hacer esa contraparte, se le quiere dar también valía al fútbol local, lo cual no me parece descabellado. Sin embargo, a veces lo que molesta es que se trate de buscar argumentos para ir en detrimento del clásico del astillero para revalorizar partidos a nivel más local. O oh, sí, es... el mismo Barcelona Liga, por ejemplo, con afanes más marketingeras que nada. Intentar convertirlo en un clásico nacional. pero Sí, sí, bueno... cuando no lo es. Va a ser bastante difícil que se lo desbanque del primer lugar al clásico del astillero en lo que es partidos juntos. Y, y sencillamente fútbol. podemos ver en la asistencia, en el estadio olímpico Tahualpa hubo doce mm. mil, en el estadio de Barcelona a pesar de que Barcelona esté en una situación Escala vergonzosa. Deplorable. Estuvieron arriba de las 40 mil personas. Así es, se vio un estadio. El dato con mucha, dice mucha, que, mucha que hubo como 45, 46 mil Más colados, más pavos, colados. etcétera, etcétera. Yo creo que sí se redondeó ahí sobre los 50. Sí, yo al menos vi gradas despobladas en el Quito Liga. <risa> 12 mil es el dato. 12 mil. Eh, también lo pude observar gracias Justin TV. Le vamos a hacer propaganda aquí a este servicio. Se merece Justin TV. Es que sí, para el periodista de hoy es muy importante Y ya que tienes facilidades con el internet, qué mejor que utilizarlas, ¿no? Claro, no sé tú más nos qué opinas acerca de los clásicos Pero yo estoy de acuerdo, es un partido muy representativo este Quito Liga Y fue un buen cotejo Pero eh, tradicionalmente, y obviamente lo que te da ese sabor de clásico Es la tradición, el pasar en el tiempo Porque ¿qué es un auto clásico? Es un auto que se ha mantenido durante el tiempo con su valía Y me parece que el único partido que se ha mantenido con aquella valía y que es muy tradicional, que tiene mucha antigüedad desde el clásico del astillero. Claro, o sea, los clásicos tienen que ver, como tú dices, con la historia, ¿no? Por ejemplo, como dicen que Nacional es Espolis es un clásico, yo no estoy de acuerdo porque es, irán uh, 700 personas a lo, a lo máximo, ¿no? Y no tiene más de 20 años de jugarse. Si ah, no, menos. A lo sumo 12 años, ¿será? 15, tal vez. 15 porque sí, en el noventa y cuatro se ascendió el last. Pero, o sea, lo que tú dijiste de, del clásico del astillero tienes toda la razón, aunque no se, no se ven ahora así partidos tan vistosos tan guerreados, tan Son malos como partidos, antes. ¿no? O sea, el, el partido, el clásico del astillero estuvo así, un poco, un poco aburrido. Aburridísimo. Ten, sin ataques. Entonces, la cosa es que Los clásicos se forman por la historia, pero tienen que mantenerse también por la calidad de los equipos. O sea, a mí me da mucha pena la situación de Aucas, ¿no? Pero sí se trata de dos ídolos, ¿no? En, en el caso de Aucas Liga, son hasta por cuestiones geográficas, del norte contra el sur y cosas así. Ajá. Y ahora que ya no se tenga ese tipo de clásicos, es, es, es, es lamentable. En cambio, la cuestión Quito Liga me parece que... O sea, puede, puede ser como un clásico, pero tiene más que más que ver con una rivalidad, ¿no? O sea, por, por el odio. por chagras, tal vez? No sé, pero es como el odio que se tienen eh, mutuamente, ¿no? Yo creo que ese es el enfoque que se le da, ¿no? Al tradicional quiteño contra el extranjero afuereño que venía a estudiar a la capital de ¿no? la Universidad y Central a... y que acuñaron la liga. Es que es así, la liga... Representaba tradicionalmente al, al sentimiento chagra más educado, si se quiere, porque Liga siempre representó a esa, de alguna manera, élite en aquel entonces y hasta ahora creo, porque la, la educación no es tan factible para todos, y en cambio el quiteño era el quiteñismo y el chagrita y el quito arriba, entonces sí creo que acuña también esa rivalidad, ¿no? Igual de todas Va, maneras ya. yo creo que los tiempos cambian y las cosas van pasando, ¿no? Pero claro, ahora chagra somos todos ya casi. Sí, y bueno, <risa> ahora se, hay nuev, hay nuevos clásicos, digamos así, aunque no tengan historia, pero Podrían llamarse clásicos por la calidad de juego, por la rivalidad y por los grandes partidos que se ven, por ejemplo, Nacional contra Liga o Liga contra Barcelona. O ese Nacional sí. Barcelona es buenísimo también. También, o sea, es bien peleado. El... Aquí aquí en Guayaquil es súper peleado. O sea, ¿sabes, qué es, ¿Sabes qué es partidazo el Quito Liga? Siempre han sido partidazos. Pero a mí, francamente, si sí hay un clásico quiteño es el Laucas Liga. Sería tradicional parece. el histórico sí. Otro partido que suele ser buenísimo Y también muy apretado en los marcadores Es Quito Nacional también. Bueno, este Quito Liga Empezaba rápidamente a ponerse El equipo universitario en ventaja Con gol de Dani Vera Minuto 6 Sigue dándole réditos a Liga Así es, el Quito dominaba en, en lo que es esta primera etapa sí iba más al ataque Pero Liga era más eficiente Concretaba más sin embargo ya te digo Es también algo que hemos venido Exponiendo en este programa Desde hace un par de ediciones Del hecho que a Liga le falta ese Eye of the Tiger Oye no traje esa canción Pero, En fin eh, Sí, Cogió se puso en ventaja Y especuló con el resultado Y especuló con el hecho que el Quito Estaba muy impreciso Johnny Baldeón hace Fue que se le pasaron los, sus mejores años Era impresionante como recibía el balón en el área y tenía una indecisión pero de matarlo un par de ocasiones estuvo solo frente al arco y no, no tuvo como quien dice el coraje para coger y definir dudaba demasiado y por eso también fue cambiado luego en el segundo tiempo por un Evelio Ordóñez que tampoco fue la gran solución de todas formas con un poquito de coraje de Pundonor el Quito pudo sacar el empate casi finalizando ese primer tiempo gol de Osvaldo Minda, si más no me equivoco. Y el primer tiempo ahí estuvo su emoción. ¿no? Liga, ya te digo, atacaba poco, pero atacaba con un poco más de peligro, de ahí le esperaba al Quito. Y el segundo tiempo sí fue un desastre. Claro, a esa misma hora ya empezó el clásico del astillero, me puse a ver el clásico, vi muy poco y lo poco que veía de este Quito Liga era, era malo, malo para el espectáculo. Oye, aquí lo que resaltaron los periodistas fue la, la, la actuación de Michel Cras de Michel Castro, ¿no? Que lo borró a Manso de la cancha. Así es. Que es, se está constituyendo en uno de los mejores juveniles y en el Quito. Ah, yo que... no sé por qué no jugaba tanto, porque estaban dándole más oportunidades. Al muchacho, no ni a Novoa sino a este muchacho Solano. Sí, sí, pero lo he eh... visto poco, la verdad. Pero el que mejor cartel tenía era Novoa, pero bajo sucede esto a veces con los jugadores, ¿no? Bajan la guardia y pierden la titularidad. En cambio, Mitchell Castro es un jugador que se ha mantenido... Es que a veces es por, por táctica que se lo hacía jugar este Solano. Por ejemplo, cuando el Quito iba de visitante, se prefería resignar un, un, un jugador re experimentado en la ofensiva que en la defensiva. Sin embargo, yo creo que ya Castro tiene las condiciones para ser titular. Sí, ya ha tenido algunos años en primera y tiene ya experiencia, ya no se asustan. Le ha pienso. enseñado bien el ñaño. Así es, igualitos, ¿no? Son ¿ves? idénticos, este es el cabito. Es los G.I. Joe. Los G.I. Joe. El fútbol ecuatoriano. <risa> Oye, y te iba a decir, ah, aquí Insúa se va a quedar hasta finalizar esta, esta etapa. Ni, ni ahí ni a no marcha. va más. Es, es cuestión económica, pero a mí lo que me pareció eh, equívoco es decir que Insúa haya faltado a la moral del equipo, que haya... Atentado Contra las reglas y las normas disciplinarias Esto lo dijo el señor Acosta Y yo no veo por dónde. Más bien Insúa fue el que aunó esfuerzos Y dirigió a sus jugadores Los encaminó a que no abandonen los partidos A que presenten eh, Se presenten en los entrenamientos Y luego encaren los cotejos es Porque muchas veces ya no querían ni siquiera ir a entrenar Es un los jugadores. trabajo enorme el de Insúa Ha sido un gran y motivador, dice, un excelente profesor Y se lleva muy bien con sus dirigidos Y dicen que ha faltado la moral del equipo creo que el primer deber de un director técnico es velar por sus jugadores por sus dirigidos y es lo que hizo siempre insuba yo creo que uh, nunca faltó a su deber como técnico si es que tienen algún juramento tipo el juramento hipocrático de los médicos creo que esto debe estar en su en, en la, en, La legislación Sí, pero entonces decir que su ha faltado a la moral del equipo Que ha sido un mal profesional jamás Como jugador fue siempre un caballero Un excelente jugador Que respetaba a sus rivales Y como técnico lo ha seguido siendo Así que mucho cuidado cuando de se habla de personas De ¿no? Sí, de esos uno, uno que lo observaba del otro Me veré de comiéndose cemento con los goles Pero qué era. buen jugador que era Lo admirabas igual Y qué buena persona, ¿verdad? Así es Bueno, entonces... Se va a quedar hasta mitad de año, es una cuestión económica esto. Lamentable. Por cierto, ya se vienen las elecciones no, del Quito está. Ya, ya Santiago, Rivadeneira, ya Santiago Rivadeneira ya asumirá. Bueno es que también era el único candidato, ¿no? Y pues, bueno, si era El presidente tocando... de la firma Quito, quiteños asociados. Quitoños desearon. No es a ver, Demas, y buena plata les podemos sacar, ¿no? Pues, eh, bueno, si quiere esta elección Quiteño ganó Santiago sí, Rivera. <risa> sí, ganó Santiago no, Rivera. Aunque sea esta, no, porque la de alcalde. Pana. La de alcalde, nada. Eh, bueno, sí, lo, sí. capaz con los lo, con los fondos que le habrán quedado de la alcaldía. No sí, digo nada más. Pero <risa> la cuestión del Quito, o sea, no no le puede echar la culpa al técnico o hacer una bomba noticiosa con lo del técnico. O si sea, atrás hay una una cuestión dirigencial pero que es desastrosa. Mal manejo, no no no se financió bien el equipo desde un inicio y todo fue por por pugnas, por claro, peleas, pues. porque los del un grupo económico que maneja el Quito no le querían auspiciar a quien estaba en ese momento al frente del equipo de la plaza, que era el señor Burbano, que tiene más bien negocios petroleros y se mueve por otras ramas entonces no hubo esa relación de cordialidad como para pautar y es eso, era todo, aquí, eso era todo en el después quito. de que quedó campeón ya todo el mundo quiere protagonismo ¿no? entonces claro. todo que todo el mundo quiere meterse hasta por la chimenea <risa> y es, sin saber qué hacer y lo que se ve en el quito es que toda esta cantidad de, de problemas por falta de planificación y sobre todo por falta de plata no es, es increíble Claro, es es lo que lo que deben estudiar muchos dirigentes, que se llama gestión deportiva, lo que te permite tener cuadradas todas las cuentas antes de agarrar y aventurarte a querer dirigir cualquier equipo muy representativo como lo es el equipo. O sea, hasta por amor a la camiseta, si es que no tienes las condiciones, qué sé yo, institucionales, políticas y económicas, mejor no te metas a dirigir, aunque eso signifique... Tener protagonismo peor vas a quedar así como están ahora Claro, los te quedas una mala imagen Eso es totalmente cierto, Manos y Es algo que está sucediendo en Barcelona, por ejemplo y Pero vamos ahora sí con el siguiente partido Ya, eh... Para luego rematar con el Clásico sí. Bueno, el último... Esto fue el último partido que se jugó en la fecha Sábado, 20 horas Que no lo pasaron, eh, volvemos a repetir No lo pasaron El Coavisa no lo pasó Y tuve que hacer maromas nuevamente con el Justin TV Se nos en virus Sí... <risa> me, me toca ahí tener unas barras de herramientas medio raras ahí pero toca no todo pero sea ver, por el amor al deporte todo sea por sacar adelante este programa sí sí yo te digo yo este sábado pasé viendo todo yo vi aunque sea un tiempo de absolutamente todos los partidos y bueno no y... no no Pero visto este cotejo nada. no lo podemos ver al Cuenca qué pena por cierto y este el nuevo refuerzo del Cuenca a ver no sé el alrededor. nombre Tu casi eh, tocayo se fue, una lástima porque se trataba de un magnífico el defensa El señor Borrego, sí. se fue Norber Norberto Borrego llegó este jugador Diego Laneiro que lo va a reemplazar eh, Viene También La procedencia es de Argentina ¿no? Juniors. obviamente no van a traer un delantero para... El arquero viejo ¿no? <risas> eh, Hay además problemas económicos, persisten los problemas económicos en el Cuenca No sé, ¿qué, ¿qué pasaría con la plata Que ingresó de Copa de Libertadores? Copa, Ni me pregunto yo sí, Los premios recién, de Lincha, recién en el siguiente partido Se le va a cancelar eh, quincenas atrasadas A la plantilla del Cuenca Y la deudan premios todavía A todo el plantel No, no sé. quiero ni saber cuál era la deuda del año pasado del Cuenca Entonces como porque el ingreso por Copa fue importantísimo Tuvo estadios llenos en todos los partidos que jugó Llegó a octavos de final te buen otra, La otra eso. vez hicimos un cálculo así muy al ojo, muy somero Y dijimos que al menos 400 mil dólares le deben Fácil Fácil, así es Bueno eh, En este partido, bueno, en el primer tiempo se podía ver un, una situación un poquito un poquito más favorable eh, más favorable al cuadro de Deportivo Cuenca. Eh, Nacional estaba esperando eh, si nos fijamos un poquito en la alineación teníamos a Ronald Campos con Fabricio Guevara para hacerle que en este primer tiempo aguante un poco la embatida del Cuenca que estaba con todos to con todos sus jugadores, digamos ya Matamoros, eh, sobre todo las figuras de ataque, me refiero. Bueno, entonces aguantó, muy buena, otra vez excelente actuación de Cristian Mora, salvó algunas. Y bueno, en el segundo tiempo te contaba que al Nacional se lo veía que salía de una al ataque. Se lo puso a Edmundo Suárez en lugar de Fabricio Guevara y empezó a llegar. Nacional tuvo en los primeros cinco minutos las riendas del compromiso. Pero de aquí empiezan los incidentes, ¿no? Se supone que hubo ahí un intercambio verbal entre el Mundo Sura y no me acuerdo qué defensa. Alguno, alguno de los de la defensa lastimosamente le oyó vituperear al jugador de Nacional, el árbitro Omar Ponce, lo expulsó. Se caldió el ambiente y esto... Para al, al parecer fue una roda de capoeira más que... Se rayó el ambiente, no, pana, se, no, la gente de Nacional se empezó a... ya se le se les zafó la teja. Luego lo echaron a Pavel Caicero. Luego segunda marisa para Pavel Kaiser okay. Hasta el momento en que estaban con 10, Nacional otra vez se puso a aguantar un poco. Aguantaba el, el golpe, Más que nada ahí con Ronald Campos y, y Marvin Pita Luego a Pita se lo tuvo que sacrificar porque vino la segunda amarilla para Pavel Caicedo Entonces tocaba poner otro central al canso de Torres Y ya Nacional fue Gato Paz arriba Luego se lo echó a Willy, Willy Sánchez Luego ¿no? salió Wellington Sánchez ¿Y cómo, y cómo se... le va a pesar, por ejemplo, Willy Sánchez y Cal... Caicedo en el siguiente partido al Nacional? Que es contra Liga Contra Liga A propósito Liga también tiene varias bajas, no recuerdo cuáles son. No pero... En eh, Miller Bolaños es el único que me acuerdo que tiene cinco amarillas. No sé si Patricio Yo Voy a buscar la información. En todo caso Miller Bolaños sí está confirmado que es el único. Bueno y en, en, en el Nacional confirmadas estas tres bajas. Tres bajas. Y por cierto ya Cristian. Por cierto Cristian Lara ya firmó con Liga año y medio de contrato. Eh, <risa> eh, <risa> no mentira. Nada mentira. Proviene del Pereira. Sí va a quedar allá. Estaba en pretemporada pero Liga hizo el esfuerzo y lo trajo, lo repatrió. Así es. Noel, eh, Nacional no puede. Pagarle a, la, al... a Cristian Lazo. Tú querías que regrese el Nacional, pero... Obvio, sí, claro ¿Dónde que Donde están los bueno. verdes se fue Nacional, así de sencillo. Oye, y ese partido va a estar bravo para el Nacional con Liga. Este partido puede decidir, creo que va a decidir el segundo cupo Sudamericana, el primero, sin, sin dudas, el de, de Melec para mí. Sí, sí, y se lo este merece. Este decidirá el segundo cupo. Y aquí sucedió una, una cuestión muy... muy... Eh... No sé, qué ha levantado demasiado polvareda Es que aduce El jugador Ronald Campos Que el director El director técnico, que el árbitro central Omar Ponce Le había sacado de sus casillas Y le había dicho No, no lo vamos a decir Pero le había insultado con aduciendo Términos racistas Eso es lo que E impubicables ahí. en un prestigioso Y respetuoso medio Como Fútbol de Asociados Sí es. La había insultado no Y ayer presentó su reclamo Fíjate que nacional. bueno Es muy difícil por no decir imposible Que se lo sancione. Se lo sancione porque no hay pruebas ¿no? Pero puedes observar que en este En este partido poco a poco Los ánimos se fueron caldeando Y algo debe haber tenido que ver el, ar el arbitraje no Claro hubo expulsiones o sea, hay para, la, para la sospecha hay ¿eh? Es que pudo incluso haber estado con la cabeza caliente, o sea, no es justificable igual, no se justifica. Toca pero... se fue muy mal dirigido este partido. Sí, pero el que le ha insultado, además dice Ronald Campos que tiene de testigos a... a Jugadores del a los rival. de Jehová. No, a... No. Tiene de testigos de Jehová a Ramos y a... a Mendoza. Y a Chila, si a no estoy equivo equivocado. Él ha sí, dicho sí, que Chile. ellos lo escucharon. Entonces sería... No ah. sé... O será ver por dónde va la cosa. Entonces, ¿la FEF qué hizo en, en, con esto? abrió expediente? ¿Alguna situación? O sea, obviamente no, porque cada martes lo que tú haces es un procedimiento burocrático. Presentas la queja, el se otro... pasa archivo, en el siguiente defiendes tus argumentos y, y luego se da la sanción. para Navidad sancionan a Ajá, y para Navidad hay la apelación también después. Y Año Nuevo, sí, bueno. Son, son todos unos procesos largos estos. Así es, entonces eso pasó... Eh, Como eh, 100, el, 100. el gol del Cuenca fue, pero casi de carambola tras unas 3 o 4 atajadas de mora de esas que espectaculares finalmente viene el remate de matamoros ya nada tuvo que hacer la defensa te digo nacional a esas alturas de la gato arriba hacía lo que podía y finalmente Burbano hizo las variantes como para que no se le venga la estantería abajo así es el gol de olger matamoros minuto 65 victoria del deportivo Cuent. Antes seis mil personas en el Serrano Aguilar, una asistencia muy muy decente. El Burbano está sancionado, tiene que pagar una multa, al igual encima que. Encima lo votaron a Burbano está, no, todo el mundo estaba loco en ese Burbano momento. y Fosati tienen que pagar multa Fossati Fosati que raro, eh, sí. <risa> o sea, el Nacho Liga va a ser sin DT Ajá, eso o sea, es lo Verán cómo juegan, pan. Así es, oye, y ¿eh, ahora sí cerremos pues. Eh, bueno, vamos con el clásico del astillero que partido rimbombante sueño. que realmente no cumplió para nada las expectativas. Una vez más, yo desde que me acuerdo, los clásicos han sido siempre. Normalmente son así. En flujos. vez de ser de ensueño, son de sueño. Eh, nuestro amigo, no, nuestro amigo Jordi Gómez, nuestro amigo Catalán con mucha ilusión supongo quiso ver este partido que siempre le hemos hablado, que es del encuentro cumbre del fútbol ecuatoriano, aparte de que juega la filial guayaquileña de su amado fútbol club Barcelona eh, me cuenta oye, no, bien segundo tiempo de, del clásico y yo, chuta, qué vergüenza y que y ahí nos dijo, ¿no? que fue un partido triste y pobre y que él, por ejemplo coincidió en decir que Melec no se merecía ganar y que el Que le parece sorprendente que un equipo con la apuesta ofensiva que tiene Melec sea el puntero Es lo que dijo y está ahí posteado en el blog Y le supimos decir que es sencillamente que Melek es cicatero pero resultadista Y que así a de aquello Perrone consigue El juego jugadores. de Gabriel Perrone al cual nosotros que estamos, estamos en el medio ¿no? ya lo hemos visto en algunos años Así es, hoy el gol llegó al minuto 67, segundo tiempo de David Quiroz. Como dijo el Jordi, con media oportunidad la mandó a guardar Emelec. Y también hay que hacerle honor a la efectividad de Melek, no Es un equipo que crea, crea poco, pero cada que tiene oportunidad la manda a guardar. Una excelente asistencia, gran fiesta en el estadio. Y eso sí, eh, se demostró que Perrone tiene mayor conocimiento de de, de de fútbol más experimentado que el que fantasma Perlasa que estaba dirigiendo y bueno no le primera. salió a Barcelona lo que quería lo que se supone que le salió entre comillas a Nacional ya Olmedo que es ponerle al asistente técnico y sí ganó con la jugada bueno lo que pasa es que también, también tenía una prueba de fuego Flavio Perlasa aquí los no es qué pasa cualquier... es que los nervios por ejemplo Foyeco se se cayó en este partido sí, sí. hasta el mismo Jordi nos dijo no existió ese marcador ¿no? Ah, hay un problema y es conceptual en los jugadores, yo que no soy técnico y hice mis anotaciones Aquí sobre aquello ha ¿no? Eh, no hay profundidad en Barcelona del juego ofensivo, no hay amplitud de campo que son conceptos básicos a la hora de, de, de, de, de atacar No la amplitud de campo que implica simplemente y sencillo es el cambio de frente y el jugar por las bandas y no hay profundidad de campo porque nunca se gana la, la raya de fondo Bueno, en Barcelona se ve este problema, como tú dices, que no tiene llegadas contundentes. A veces es como que, por ejemplo, el Cabezón Palacios le, le, le mete ganas y todo para ver si hace un gol, pero no son jugadas claras. No se les abastece y lo que piden en allá, bueno, la prensa, lo que uno puede sondear es que piden un 9 y yo noto y es evidente pero que lo Barcelona la de nueve... no necesita es un nuevo, un nueve no hace goles no no crea juego o solo sea, Se define es como es como lo dicen la punta de lanza es, es el, el, el complemento la cereza del pastel de todo un equipo que está bien consolidado y a Barcelona le falta juego de rayas y le falta eh, un hombre que ayude por ejemplo a Román en la labor creativa yo no creo que Román sea un pésimo jugador no. parece que tiene buena di media distancia que suele poner buenos balones pero necesita alguien que le ayude a desfogar el juego porque claro, solo no puede O sea el ataque sí se, se ve y más que todo hay pases imprecisos muy mucho juego al choque en Barcelona se divide mucho el balón sí, se los centros demasiado. de los laterales son las áreas desde la defensa tampoco son muy claras a veces son pelotazos tratando de buscar a Palacios que tampoco es un jugador rápido que cualquier defensa se lo puede comer o sea él es él, Palacios es un oportunista de área también no pero no es un jugador rápido que puede hacer por ejemplo un corte en diagonal y de ahí sacar una jugada de gol no claro no No no son esas sus características Entonces necesita alguien que, que le supla y, y A mí mi lectura es que Barcelona puede traerse tranquilamente un lateral extranjero o sea izquierdo o derecho porque no existe juego de bandas en Barcelona Y puede traerse también un volante, un mixto, El un 8 El 8 que hace falta en muchos equipos de últimamente aquí en Ecuador A Liga le hace falta un buen 8 Así es, por ahí decían que no, que debe traer un delantero mm. Liga Así que me dices de eso, rapidito O sea, en Barcelona el el último jugador que vi que más o menos manejaba el balón era el Quinsoto. El desde claro, ahí no me acuerdo Él tenía la bola, sabía distribuir y daba buenos pases de gol Ahora que en esa época creo que no tenía un buen delantero Pero des, desde esa época acá no me acuerdo mucho Tienes toda la razón, pero lo que pasa es que con el Quinsoto, por ejemplo, se le lesionó al excelente delantero que tenía, que era Florentín. y ahí se acabó Barcelona, si recuerdo. Claro, y en ese momento Florentino ¿crees que, es... que la rompía. Tú dices, digan, digan tú". Por 9". ahí escuché. ¿Qué va? Lo... Yo creo que él tiene un jugador que cuando se lo requiere le resulta, Dani Vera, y tiene otro que ha sido insigne, pues en la campaña previa de Liga como fue el Takabier. Liga necesita urgentemente reforzar el mediocampo, Yo insisto eso desde hace rato. El ocho que lo haga lucir a Urrutia. Porque se habla también de posiblemente repatriarlo. No, bueno, repatriarlo a Ramber Vera, que no es de acá, pero juega acá. Y Porque no está en los planes del América, Ramber. Sí, sería una gran opción. Incluso para se lo quiere, etapa, se, incluso ¿no? se está pujando por eh, Quiñones. Por el Uy, no, que no vaya Pedrito ¿no? no, se está pujando por Pedrito Quiñones Que aparentemente iba bueno, a seguir si en Santos Bueno, la Liga, Santos, pero... el dinero y cómo No, pero a mí me han dicho que, lo, que a Santos lo ratifica Pedro Quiñones Yo también ah, había pero leído en el alma, Pero, pero, pero se lo Pedro. quiere traer, no, o sea, la Liga está, está haciendo hermano, la oferta no. Oye, y Jofre Guerrón también está en la tentativa de Liga Pero el Getafe no lo presta, lo vende o nada Pero es difícil que regresen esos jugadores. A la liga, si tú te das cuenta, por ejemplo, en la campaña anterior, eh, solo en Copa Libertadores eh, muchos goles hicieron los volantes. Pato Urrutia, claro. El Guerrón, eh, Bolaños. Lo que pasa es que, por ejemplo, Biele, Urruta, ¿no? Urrutia brillaba en función de lo que hacía Vera. Porque Vera era un perro sabueso ahí en el mediocampo. Entonces le dejaba muy libre a Urrutia para que sea el 8 que necesita al lado manso. Y eso es lo que necesita la liga, un jugador que le permita volver a brillar a Urrutia, que le dé o sea, solidez la en la marca Entre las líneas, sí, la línea defensiva y la línea ofensiva. Era ah. una llave de desfogue, Vera, y le falta esa liga, y yo no sé por qué insisten que le falta un delantero. Yo. Aunque aprobaba no, no. con Mamita Calderón y con, con el Cholo Vera, pero... No creo que están a la altura sí, O sea, siempre necesita un, un buen equipo necesita un 9, un goleador Porque a mí me parece que Bieler es un delantero que hace goles No es claro, un goleador no, que no es un 9 no es un 9, el... no es un 9 Ajá. Sí, yo creo que podría ser Pero yo de, de los directivos de liga apuntaría primero a reforzar el mediocampo Sería mi prioridad Más que nada, claro, como tú decías Manos Que analizando la campaña anterior No fue precisamente que los goles llegaron por la delantera Entonces algo les funcionó bien ahí que fue el sector del mediocampo. A veces tener un buen mediocampo te da ese factor sorpresa de de como los ese, jugadores, como, como este que lo tenemos aquí, no Iniesta. Oye, Edi, sabrosísimo entrenamiento eh, musical es, para regresar con la tabla de posiciones. Sabrosísimo entrenamiento musical. Vamos a regresar con la tabla y con todo lo referente a capoeira con el nuestro. Sí, vamos a cerrar un de poco hoy. de cortos que tenemos ahí, pero sí, lo vamos a escuchar Edi, dime. La siguiente canción que vamos a escuchar es una de Guns N' Roses, una de mis bandas favoritas de todos los tiempos, que lo oigo desde que, soy, desde que era infante hasta ahora. Esta se llama Paradise City, muchos la deben conocer, del álbum Appetite for Destruction del año 1987. Eh, eso es todo, Una, un video que se lo grabó en vivo en conciertos en Filadelfia y en el Giants Stadium de New Jersey. Y hablaba de los mejores tiempos de, de, de los muchachos de Los Ángeles. En fin, ahí vamos con Paradise City y ya regresamos con Fútbol y Asociados. es Fútbol Associated. Así es, ya volvimos aquí en Fútbol y Asociados, siempre hemos vuelto con Keys en este en este programa, ¿no? Alaja Banda, la banda, banda favorita ase. de Peter Griffin De Peter Griffin, a propósito de la censura televisiva Que hay que, um, bueno, es evidente la bandera. dedicatoria Pero creo que también era necesaria, ¿no? Por ejemplo, sí. se, se habla sobre los Simpsons Los Simpsons en el cable mismo, en el canal que los produce No la pasan a menos Al, a, a las 8, de de, la noche. 8 y media creo que en es en El horario ahí en cables de 8 de la noche, 3 de la mañana Jamás a mediodía Lo que es un poco molesto y que tienen... Un poco de argumento para decir los dueños del canal es que sí hay un poco de dedicación. Sí, es que, porque cable. si se, se regula los Simpsons, deberían regularse todas aquellas novelas que intoxican la mente de nuestra gente. Y se intoxican porque son qué malas novelas. o sea Dañan el gusto que puede tener cualquier persona por apreciar una obra audiovisual y me imagino que de cualquier tipo porque son nefastas. Bueno, y de por sí yo creo que... Si es una buena iniciativa, o es, si el gobierno quiere tomar la iniciativa de hacer de hacer entender, más bien dicho, de enseñar cómo se hace una programación, en buena hora, pero que lo haga con todo. Sí, no? sí y que enseñe, sería muy apropiado que, que enseñe, le enseñe al resto. Porque lastimosamente aquí no se sabe programar. Es, ¿Tú, ves es el cable, Tú ves en el cable, son sencillas, no, las cosas que tienen algún tipo de restricción horaria, las pasan más noche y no se hacen problema. Claro que aquí sencillo. el otro miembro de fútbol y asociados del Alejo protesta en contra eh, eh, ya mismo nos cae nos va a caer el bueno. que es... oye tabla de posiciones en fútbol y asociados así es ya volvemos no que ya volvemos ahora sí ya estamos con la tabla de posiciones en fútbol y asociados se eh... salió mal el el el, sí, sí. el track no te preocupes igual cuál es el problema puede sonar pero ahí sí la tabla ahí estamos con tabla de posiciones porque si tú no chequeas fútbolasociados.footballspot.com ahí tabla de posiciones si no te haces fan nuestro en el facebook Ay. tabla de posiciones de fútbol asociados .com que viene autorizada y auspiciada por el manjar y por metal world así es y le tiene al club sport MLEC en la punta El bombillo el cuadro eléctrico una sigue brillando una vez más, en el techo de la tabla alumbrándonos del emelec con 33 puntos más 9 de gol diferencia haciendo honor a su nombre no brilla arriba el emelexito segundo Amor. lugar para Liga Deportiva sí, Universitaria de Quito así es muy feliz el tanga por el triunfo del emelec el segundo lugar para Liga Deportiva Universitaria que tiene 30 puntos más 15 de gol diferencia el cuadro de Liga que pelea la sudamericana a propósito va a tener un calendario horroroso Liga si logra su clasificación ya que tendría Copa de la Paz Recopa, Copa Sudamericana Torneo local Y así que tal vez en verdad tendría que reforzarse para tener el plantel suficiente para afrontar todos estos retos, ¿no? Yo insisto, por el bien de Liga, iniciar por el medio campo. Y que no digan que Fútbol y Asociados no habla de Liga, porque aquí hablamos y mucho de Liga. ¿Y quién ha dicho que no hablamos de Liga? No sé, pero por si acaso no, no porque no, no, ahí no, no, ya no, conocen ya, nuestras ya. preferencias en cuanto a equipos y, y por si ahí dirían, no, estos manes no van a hablar de Liga nunca, nada. Nada que ver. no, hasta... no, no, Liga tiene que iniciar reforzándose por el medio campo y no nos cabe la más mínima duda, por el bien de liga y no creo que le caería mal un nuevo pero por el medio tiene que ir bueno el tercer lugar es para el club deportivo el nacional 28 puntos más 8 de gol diferencia entre liga y nacional es el partido candela de la próxima fecha el cuarto lugar es para el cuadro del Espoli, 27 puntos más 2 para el gallito que se ha ido cayendo un poco pero ahí vamos si se mete finalmente sobre todo para la clasificación a la fase final Así el es. quinto lugar es para el cuadro del macará El cuadro ambateño, el celeste, el ídolo de Ambato, 27 puntos, menos uno, producto de pargoleadas de ahí que ha tenido, él tiene como ese gol diferencia. Sexto viene el Olmedo, 26 puntos y más uno, jugó pues a peleándola también el cuadro río Ambeño. Sobre todo alejado del descenso, séptimo viene el Deportivo Cuenca, remontado, 25 puntos y menos uno en cambio. Yo creo que el Cuenca va a subir un poquito ya que se libró de las instancias coopera Sin embargo tiene sus problemas económicos que veremos si es que le aquejan un poco más. Así Octavo viene el Deportivo Quito 24 y menos tres del Quito que ha sido cúmulo de irregularidad en este año. Ese, económica ese y en fruto de, de la inteligencia ¿no? y refleja punto. lo que ha vivido que el Quito, Quito podría año. estar en un mucho mejor. Sí no no no hay duda. Novena viene la Liga Deportiva Universitaria pero de Puerto Viejo veinticuatro puntos la y menos de la Capira. Eh, se mantiene alejada. Se mantiene. De... Yo creo que eh, al menos la categoría la va a mantener. ¿Tiene con qué Liga de Puerto Viejo? Pero no creo que pueda aspirar a mucho más. Por ahí sí se le se inspira a Cocacho, pero le falta un poquito ahí para ser la gran manija de este equipo. Y décimo viene el Manta. Manta Fútbol. dos puntos menos 3. Así es. El undécimo para Barcelona. Muchos lloran por esto. 20 puntos 20 y menos, menos 2 Y merecidísimo ese undécimo lugar Porque no está jugando bien el cuadro de Barcelona Y el último lugar Y sí, recontra sí, que aún sí. más merecido Técnico universitario con 10 puntos Menos 16 de gol diferencia 16 puntos no son Una 16 puntos Ajá. Menos 16 de gol diferencia eh, Vamos con la serie B Eh, la cual le tiene nuevamente a la católica de líder que había aflojado eh, la punta. Sí. bueno, 31 no. puntos más 17. Más segundo 17 viene el independiente del Valle, 30 el, más 18. Que es del otro candidato firme. Parece que los dos de Pichincha son los, los que llamados a ascender. El otro que pelea es el Imbabura, un poco 26 de 26 más tres a pesar de que... Padeció la sorpresa de la fecha ya que perdió como lo que al frente al Atlético Audaz. Cuarto viene la Cuarto, Grecia. Cuarto la Grecia de Chone, 25 menos Siempre 4. te vamos, emocionas, ¿todavía? pero cada vez la Grecia está más Siga abajo en la sigue tabla. Sigue en la lucha, ya vas a ver. Vamos Grecia, vamos Chone. <risa> Quinto lugar para el Azogues Con 23 puntos más 3 Séptimo a la Liga de Loja eh, No, no, el sexto Vamos vamos. Perdón, sexto, sexto para el otro Cañar. equipo de Cañar sí. Que es el municipal de Cañar con 19 puntos menos 3 Al menos 3. parece salvar la categoría Este par sí, de ¿no? equipos Bueno, Liga de Loja viene séptima 19 17, puntos menos 6. 6 El octavo lugar es para Sociedad Deportiva Aucas Que al menos puntos está alejando del último puesto 18 puntos y Pero menos 2 Pero está más abajo que arriba Y eso es todavía... No, no convence, no pega Noveno, eh, el Atlético Audaz, 15 puntos menos 14, gol de diferencia, es. ouch eh, El Atlético Audaz que ha Empezado a ganar un par de partidos Y al menos ya no es último Te digo, ganó en Ibarra Y vamos con el cuadro del Rocafuerte En el último lugar con 14 puntos menos 12 Eso así fue es, la, la tabla, la tabla de, de, posiciones de posiciones En fútbol y asociados <música> Bueno, y como les decíamos aquí Que tenemos el invitadísimo especial Acá nuestro instructor Manos, hombre Autorizado para hablar de capoeira eh, Bueno, también sabe mucho de fútbol, ¿no? Y aquí nos ha ayudado en este panel Pero básicamente para lo que Fundamentalmente le trajimos de Aquí es para que nos hable, nos explique. A propósito, que ya viene el batizado. Mucha suerte a todos nuestros hermanos que van a van a pugnar por su nuevo cordel, por su ascenso. Nosotros también estamos y, en la calle. y nosotros en la lista. Una vez más, manos gracias por estar aquí. ¿Qué tal te ha parecido el programa hasta el momento? Y tenemos ahora sí el segmento para entrevistarte y preguntarte acerca de lo que probablemente sea uno de los temas que más sabes, que es el capoeira. Bueno, igual gracias otra vez por la invitación, un placer estar aquí. Estará ya desde el otro lado del micrófono Ahora, y yo, yo les escucho desde, creo que desde el tercero o desde el segundo cast No estoy muy seguro ¿Ha o sea, sido oyente de, de Fútbol de Sesión? Sí, ahí me tomo un tiempito, a veces con el trajín del día a día No me puedo quedar, y, eh, no me puedo instalar Pero los fines de semana, cuando estoy revisando todas las cosas que tengo en el internet Y todo eso, les, les escucho ahí Muy bien, Manu, oye, sí te agrada el programa Claro, chévere, súper bien Oye, y mucha suerte, ojalá que ya pronto les podamos sintonizar en FM. Así es, nosotros somos muy, nos sentimos muy halagados y agradecidos, sobre todo todo este grupo humano que es la gente del grupo SEMA de Capoeira, que nos ha dado un apoyo tremendo porque nos escuchan mucho los panas, a quienes les volvemos a mandar abrazos y saludos, respectivos manos, que es Capoeira, es, es un arte muy complejo, tiene una cantidad de facetas, se lo puede definir, de muchas maneras y quisiera que me nombres pues, más o menos tu perspectiva y nos des luces sobre esto. Bueno, Capoeira se crea como una manera de liberación de los esclavos, ¿no? de la esclavitud en Brasil y es como una manera de, de combatir. no eh, la, la cuestión es que se crea también la parte musical como, como para esconder, digamos así, las técnicas de liberación, ¿no? las técnicas de combate. Y es por eso que tal vez alguna gente se confunde pensando que es simplemente un baile o una danza, pero no es así, ¿no? Bueno, en mi punto de vista particular, capoeira es más es más un arte marcial. A mí me gusta más esa parte de la capoeira. Claro que no descuido la parte musical, que me encanta la parte deportiva y todo eso, ¿no? Con la filosofía. Pero la parte marcial, digamos, es la que más me la que más me atrae. Porque nosotros estamos entrenando, haciendo patadas, haciendo esquivas, haciendo defensas y todo ese tipo de cosas que. Y suele haber incluso contacto? Sí, hay Yo contacto. he recibido ah. algunas, no. Ayer mismo. Me... Ah, bueno. Todos y... hemos recibido algunas. Sí, es, es esos contactos, pero nosotros le, le, le desarrollamos más como como como se llama, no, como un juego, como un, un yoga. juego de capoeira. Ahora es muy sencillo, lo resumimos, no, y es muy claro, capoeira es un deporte porque tiene esa parte deportiva, un arte marcial, tiene la faceta de lucha y es una cuestión artística porque tiene todo este trasfondo histórico y además tiene todas estas eh, características como son los componentes y guitarra, musical, sí, sí. musicales no y, y la puesta en escena incluso porque tiene un poco de, de esto, ahora bien, en más o menos cuando llegó el capoeira acá a Ecuador, tú que eres uno de los más antiguos quizás capoeiristas aquí en el país, ¿no? Bueno, del del Grupo SEMA, yo soy el alumno más antiguo, tomando en cuenta que mi maestro, el contramestre Marco Ayala, él es el, el más antiguo, no pero digamos que si él está en el tope del Grupo SEMA, yo vendría a ser el alumno más antiguo y todavía me gusta que me digan alumno, ¿no? pero bueno, La Capuera llegó aquí en el año de 1993, con Mestre José María da Silva, Mestre Sema, que él viajó por muchos países del mundo haciendo shows de capoeira, de percusión, de samba y estas manifestaciones afro ¿no? Y él se quedó aquí tres años, en, aquí en Quito, desarrollando la capoeira, desarrollando un grupo. Y bueno, yo, yo empecé en el año de 1996, entrené con él unos cuatro o cinco meses antes de que él se regrese definitivamente para río de janeiro ¿no? y desde esa época desde la desde fines del 96 hasta la fecha quien quedó a cargo es marco Ayala, que es el nuestro director director del grupo cementos es eh, dices desde el 93 más o menos Yo, sería. Sí, la capuera aquí en ecuador oficial. de una manera más formal digamos Sí, ya como una escuela establecida desde el año de 1993 él había estado antes aquí mestre se José María da Silva, maestre SEMA había estado antes en Ecuador, pero estableciendo una escuela desde el año 93. Así es, es, es una, un arte que no, no lo conocen muchos, pero que como vemos ya lleva algún tiempo acá, ¿no? Ella tiene bastante asidero, podríamos decir. Ahora, más o menos cuánta gente conoces tú, integra el, el capoeira, de cuántas personas hablamos, al menos en el grupo SEMA, que nos podrías dar un dato más verídico. Bueno, yo calculo que alrededor de unas 180 personas más o menos están en el Grupo SEMA. Claro que siempre hay la, los, que, los que son alumnos fijos, los que entrenan fijos y otras personas que por cuestiones de trabajo, familia o cosas así, no entrenan regularmente, pero de todas maneras son parte de nuestra familia, ¿no? Hay gente que yo le conozco desde hace mucho tiempo que sé que por ese tipo de cuestiones no está entrenando, Pero que ahora de todas maneras estamos en contacto siempre. Así es, oye, hay requerimientos mínimos para, para hacer la capoeira que se desarrollan con el entrenamiento y en, en los cuales podemos incluir el, el el desarrollo físico de las personas. Claro. El entrenamiento arduo que se hace normalmente por parte de, de los instructores y, y de alumnos. Ahora también hablamos de una faceta musical y también hacen batucada verdad y no solo la orquesta de capoeira no sé si nos puedes hablar un poco de de qué es lo que tenemos en en, en la en la orquesta de capoeira bueno eh, estas facetas que tú comentas son son bien interesantes o sea son un complemento para nosotros o sea nos da mucha alegría a nosotros de haber conformado un grupo de batucada y de percusión y es como un complemento, es, es, es algo que hace un poco más alegre, digamos, nuestra estadía y nuestro, nuestra permanencia en el grupo SEMA. Y bueno, la capoeira tiene este componente musical que es, que es impresionante la, lo que significa para nosotros, por ejemplo, la parte de la música es lo que nos define en la técnica, digamos así, ¿no es cierto?, y en los estilos también de la capoeira. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un juego, una capoeira un poco más agresiva, más rápida, más emocionante, con más adrenalina, el ritmo tiene que subir de ley, ese es un hecho ¿no? claro, entonces, esa es una de las diferencias fundamentales con otros artes marciales el que la capoeira tenga música y tenga una cadencia respecto sí. de la música, ¿Qué tipos de jogos hay eh, dependiendo de la música de la música que entra en la capoeira que, de, por cierto, hay que decir eh, qué instrumentos tiene, me agradaría que nos claro, o sea, el, la, la orquesta de capoeira se, se conforma Eh, como un brimbao que es el instrumento oficial, no es el símbolo de la capoeira Es como una, no sé, para cualquier religión tienen sus propios símbolos Y no quiero decir que la capoeira es una religión Es como la guitarra eléctrica para el rock no ve Claro, es algo así Sí, en realidad la, El birimbau es, es un símbolo, no, hay gente que hasta lo, lo tiene en una cuestión hasta sagrada Y es, es un arco de madera que tiene un alambre de acero Y una caja de resonancia que se hace con un mate Y como dice en Brasil una, una calabaza, una cabaza ¿no? Y también tiene un, un, una, la parte de la percusión que es con un tambor que llaman atabaque Aquí le hacemos a nivel local con una conga, conga. Y una pandereta no Y eso acompañado de voces y canciones que son cantadas en, en portugués Y además de manera efusiva por por por quienes practican el capoeira Es interesante saber que las canciones siempre reflejan lados de la cotidianidad y, y siempre hablan sobre, sobre capoeira por ejemplo en la parte de Angola que es un ritmo más antiguo y es un ritmo un poquito más lento Las canciones hablan mucho sobre sentimientos, digamos, o sea, la parte sentimental está muy presente en, esta, en, este, en este estilo de capoeira, por eso hay veces que algunos maestros en vez de decir canciones de, de Angola dicen sentimiento, voy a cantar un sentimiento. Claro, y por eso es que la cadencia del Angola es mucho más suave, más marcada. Pero también sí. hay contacto, ¿no? Y sé que el Angola antes incluso se hacía con cuchillos y con armas con cortopunzantes en algún momento, ¿verdad? Claro, se hacían con, con navajas, con las navajas de afeitar, porque después de que los esclavos fueron liberados, eh, se quedaron, o sea, prácticamente igual al margen de la sociedad, pero nadie iba a contratar un, un esclavo o un negro para que trabajen, bueno y se formaron algunas bandas no delincuenciales los capoeiras durante mucho tiempo y si es que me equivoco si no me equivoco tal vez hasta ahora tienen un poco son un poco temidos digamos yo que estuve en Brasil me pude dar cuenta de eso ¿no? O sea, capoeira no la practican gente que está en el en la élite de la sociedad, gente de plata hace canotaje, hace lanzamiento, ¿cómo se llama? Eh, tiro hacen equitación, pero la, la capoeira en Brasil se mantiene de la clase media hacia abajo todavía, ¿no? Es media underground, <risa> sí, ¿no? No tan underground porque la, el, la, la propia carácter y la actitud del capoeira siempre es siempre esa cuestión de ser vistoso, ¿no? Entonces, eh, desde esa época que te cuento que, que estaba prohibida, el capoeirista para, para él mismo O sea, para él mismo mostrarse ante la sociedad Vestía de una forma en particular Que era con un terno blanco Zapato de dos colores, sombrero blanco Y una argolla de oro en el en, en el oído, en la oreja no En el olo Claro la... tenía un estilo two-tone O sea, alguien que veía mano. una persona <risa> vestida así Decía, ese escapó, ese escapó era mejor me cruzo la calle Porque yo no quiero tener problemas ni nada por el estilo Claro, y y ahora el capoeira en cambio es considerado un deporte nacional en Brasil no desde no recuerdo sí, qué año pero ahí, se pero se sé que mucho. o sea es reconocido como tal Lo estuve leyendo el otro día sí porque el origen es es o sea fue creado en Brasil o sea fue creado por esclavos provenientes de África pero nació en Brasil pero y como una fusión también de varias culturas de diferentes nacionalidades y de diferentes tribus africanas no era que solamente de los negros de Angola o de los negros de Mozambique o de un eh, de un tipo un lugar particular de África sino que fue una fusión hasta con gente de otras de otros lugares como de Europa con, con indígenas incluso lo local región. no con con los indígenas locales sí. de la Amazonía supongo Oye y también ahora la, la la capoeira tiene mucha acogida, se encuentra en toda Sudamérica e incluso en, en, en Europa es muy practicada, sé que por ejemplo en Australia hay gran acogida, en España Sí, en todo el mundo, en todo el mundo es, hay, está presente capoeira por, por la vistosidad que tiene y por este también esta este abanico tan grande de posibilidades de desarrollar claro. en la parte musical, deportiva, en la parte marcial cultural, etcétera, entonces es, es multifacético sí, el es... desarrollo que puede llegar a alcanzar un capoeirista a, en la práctica, claro Oye ahora como como docente, como profesor eh, ¿qué sientes tú al ser un, un líder que puede llevar a la gente a, o que tienes la autoridad para llevar a la gente a realizar una actividad que demanda sacrificio, porque, pero que de todas maneras es muy gustoso o es muy agradable, pero ¿cuál es tu estrategia o cómo encaminas tu discurso para que la gente lleve llegue a a comerse tu tu propuesta o sea aunque suene así medio medio grosero ah, claro. a convencerse cómo vendes la idea cuál es a tu merchandising pare. ah bueno es bueno eso, eso de líder es bien bien complicado no no no estoy muy de acuerdo no sé no me considero un líder sino que yo estoy en la posición de de instructor por el tiempo lógicamente Yo, yo considero particularmente he tenido profesores buenos malos nefastos pero siempre un profesor tú, tiene que ser <ríe> en el chavo he tenido buenos malos pésimos regulares y, y tú chavito y tú Kiko no Gracias, pero, no, no, no, pero no, pro, el profesor siempre tiene que ser líder siempre sí. tiene que encaminar a quienes está guiando claro Entonces, o sea siguiendo en la ese filosofía sentido, de nuestro grupo sí, tú tienes que liderar y lideras un grupo numeroso que es el de la católica por ejemplo que es un núcleo de los que conforma el gran conglomerado del grupo Sema Capoeira Ecuador Eh, ¿Cuál es tu, te digo, cómo encaminas tu, tu discurso? Que va a ser algo interesante conocerlo, ¿no? O sea, lo que yo trato es siempre de... ¿Predicar con el ejemplo? Sí, que... bastante, porque, o sea, ustedes ustedes me conocen que en las clases, por ejemplo, si es que yo les digo, por ejemplo, hagamos una rutina de ejercicios, es porque yo también sé hacer, ¿no? Esa es mi manera de enseñar. O sea, yo te digo lo chévere es que no no te quedas viendo mientras nosotros nos sacamos la madre nomás, ¿no? Entonces sí, sí, sí es un incentivo al menos para nosotros Así que como que nos da pues También un poco de añoranza de las épocas de, de cuando yo yo cuando yo cuando era alumno también no, pues, O sea, a mí yo me acuerdo más, o sea, me acuerdo más vividamente como Marco Ayala Me entrenaba, ¿no? Él no era una persona que estaba ahí como esos motivadores baratos Tú eres el mejor y eso Cuando yo hacía algo bien, me me, me costaba darme cuenta Porque él no decía nada O sea, solo me quedaba viendo y se daba la vuelta. Pero cuando hacía si algo mal me decía repite sí. y repite y repite y repite y repite y repite. Mucho el... tiempo entrené entrenamos solo los dos, ¿verdad? En una época de vacas flacas, entrenamos solo los dos, ese era el grupo Cema, ¿no? Digamos Manos y Marcos asociados. <risa> o Ayala y Espinosa del grupo SEMA. Les comentamos, eh, ya lo dijiste, pero recargamos Marco, para quien no conozca, aunque la mayoría de capoeiristas nos escuchan y lo saben, Marco Ayala es contramestre Marco, es capoeirista probablemente más antiguo con una educación formal aquí en el Ecuador y y Juan Miguel es su, su alumno más antiguo y ahora instructor Juan Miguel, que es son creo que son las dignidades más altas que se ha logrado alcanzar en el capoeira por cualquier ecuatoriano me parece o sea, y, y volviendo a lo que tú decías es, esta cuestión de ser profesor es, es una implica una gran responsabilidad tremenda porque o sea lo que tú dices para alguien que está practicando puede ser considerado como la verdad o como los hechos no pero de todas maneras lo que yo intento hacer es como una guía no y más que todo más que inculcar una o sea, más que inculcar, perdón, una un conocimiento específico para mí es, o sea, es de inyectar disciplina a la gente, o sea, que la gente busque sus propios medios para, para desarrollar lo que le gusta, ¿no? Para conseguir sus propios objetivos, no mis objetivos como profesor, sino los de, de cada uno. Ahora sí, di hablando del bautizado que va a ser este sábado 20 de junio Eh, a las 2 de la tarde ahí en el colegio la Condamine para quienes quieran ahí observarles y demás eh, ¿nos puedes hablar un poquito de lo que es eh, los rangos de, en, en capoeira, lo que es el símbolo de los cordeles que cada uno de los practicantes obtiene y mientras va acentuándose su práctica, va adquiriendo. ¿sí? Bueno, antiguamente capoeira era una disciplina que se practicaba de forma empírica, ¿no? No, no había como una sistematización de, del aprendizaje. Después de que el mestre Bimba hizo un trabajo con esta sistematización y conformando una estructura de enseñanza, en la capoeira también se vio la necesidad de hacer una, como un escalafón, como unos rangos, ¿no? que no es no son los mismos para todos los grupos del mundo. Nosotros tenemos la cómo les digo, los rangos que utiliza o la los cordeles o las jerarquías que utiliza la Federación Internacional de Capoeira, que son los colores de la bandera de Brasil de afuera hacia adentro, más del color blanco que es los colores para la enseñanza, ¿no? Y entonces Ajá. Entonces <risa> la... los cordeles <risa> la línea de orden de progreso. <risa> Los cordeles son simplemente un símbolo, ¿no es cierto? Son un, un símbolo que que a, a uno a uno le gusta ir superando, ¿no es cierto? Son metas, son metas. Y bueno, ustedes que son, que son capoeiristas también. También podrían decir qué significan para cada uno. Para Sería, mí es muy importante, por ejemplo. Claro, es, es la retribución de alguna manera de, del sacrificio, pero también caes en el juego aquel de, de mostrar, de de no sé si de aparentar aunque Te enseñan, eh, la enseñanza está muy encamin encaminada también a aquello de de no ser de no ser aparente precisamente sino de más bien ser. Claro. Pero sin embargo el cordel viene a ser un, un ícono que te da un grado, un grado de aprendizaje o un nivel. O sea, es como todo en la vida, como para mucha gente un auto costoso es sin símbolo de ...Iba a decir síndrome pero... ...es símbolo de, de alta sociedad... ...de dinero, de reconocimiento, de lo que quieras... ...pues un cordel también es el símbolo de tu esfuerzo... ...y de que has sido constante... ...y de que tienes un conocimiento detrás tuyo... ...porque hay que mencionar algo importante aquí... ...cualquier arte... ...creo yo está... ...ligada mucho a las habilidades... ...y al conocimiento de cada persona... ...si bien no recibes tal vez un título académico reconocido... ...y con el aval de cualquier institución educativa... Es también el tiempo que dedicas conlleva a, a equipararlo con cualquier maestría, con cualquier licenciatura, con cualquier eh, estudio profesional que puedas hacer en un arte tradicional o en una ciencia convencional, ¿verdad? Entonces, claro. el aprender un arte es Por ejemplo, si tienes La una corda de un color disciplina. es como ser un licenciado, si tienes una siguiente es como ser un doctor Y si tienes una siguiente será ser como un magíster porque realmente le dedicas mucho tiempo y mucho esfuerzo Y para conseguir algo en, en un arte marcial o en el capoeira, en, en el caso de lo que estamos hablando eh, debes Debes pasar todo un proceso de aprendizaje como si estuvieras estudiando cualquier carrera convencional Entonces, sí, yo sí aquí... quisiera hacer esa puntualización de que, por ejemplo, un profesor de capoeira, por el tiempo que lleva enseñándolo, eh, es prácticamente un profesional de la pedagogía y sin duda del deporte y de las ciencias deportivas, ¿no? Entonces, esas son aclaraciones y a veces eh, detalles que no se observan. Son muy profesionales las personas, no solo que enseñan capoeira, sino que tal vez enseñen taekwondo, que enseñen karate, y que le han dedicado, quién sabe, 15, 20 años. En tu caso, ¿cuántos años llevas? Como 13 años de profesor, años, ¿no, sí. ¿verdad? Sí. No, de profesor solamente 7 años. Bueno, o sea, 13 años de capoeirista. Sí. Entonces, imagínate, en 13 años tú podrías haber tenido tres carreras. Y y lo que has, es lo que has aprendido y has, le has dado al capoeira, considero yo es como el proceso que uno tiene para aprender desde la escuela hasta la universidad entonces sí, esta, en esta parte de, de los cordeles eh, nosotros qué evidencia eso sí eh, vemos en el día a día digamos y en el en el semana a semana porque las ruedas son los días viernes no y este símbolo representa Una parte de lo que tú eres no es lo más importante, digamos O sea, no es algo que tú le pones en la pared como un tipo tí título <risa> universitario ¿no? Eso solo hacen los dentistas O sea, no le pones no le pones en la pared Como médico, ya Claro, no le pones a tu cordel en la pared, sino que tu cordel lo llevas para, para jugar a, a la rueda ¿no? Ajá. O sea, vos también puedes ser un capoeirista sin cordel Y puedes ser igual de bueno y puedes dar clases y todo eso Pero en este caso, como toda nuestra sociedad se maneja por, por símbolos y todo eso, nosotros también estamos dentro de esta, de esta cuestión. Igual es en otras artes marciales, puede haber maestros que tengan... Por ejemplo, una cinta negra y un, algunos danes y que no sepan pelear, por ejemplo. O sea, depende de la persona más que todo. Pero creo, creo que refleja más o menos en el estudio del capoeira, en el aprendizaje, lo que te daría el grado de un licenciado, igual un doctor. Y ese es el símbolo que te, que te hace también. muy agradable. O sea, en la, en la actitud y en lo que tú puedes dar, en lo que tú muestras, todas esas cosas. Porque yo les decía a algunos alumnos, tú puedes entrenar durante todo un año sin mejorar, esas cosas se pueden dar, si es que no hay actitud para superarse o para cumplir retos, o sea, tú, tú podrías, podrías entrenar durante todo un año y no haber mejora, entonces la cuestión es que desde la parte personal, individual, ahí se vaya, se vaya consiguiendo estas metas. ¿no? Claro, oye, y resulta a la final que como todo en la vida, el que es igual una micro sociedad, dentro de una más grande y se refleja todo el juego de poderes y de voluntad dentro de de una actividad deportiva que se debe conocer al igual que todas las otras y en fútbol asociados estamos convencidos que tenemos que seguirlas difundiendo hemos empezado hoy día con el capoeira pero seguiremos con muchas más claro ¿no? y es la, la cuestión ¿no? al ser este un programa todavía bastante casero bastante yamingo por así decirlo Es un poquito complicado conseguirnos los entrevistados que nos hagan las luces adecuadas, ¿no? En cualquier deporte, cualquier cuestión que nosotros no dominemos mucho, ¿no? Y ahí rápida, rápidamente ahí uh, explícanos lo que es la, la, justamente la jerarquía de los cordeles, ...del cordel verde, el amarillo, qué significan, bla, bla, bla, para nuestros amigos que no tienen idea de lo que hacemos y de que siempre hablamos que capo era esto y lo otro y que vamos a la roda, etcétera. Ya, bueno, el, en nuestro grupo se empieza por el grupo, el, el grupo, perdón, el cordel verde, que es el cordel de, de bautizado. Ya es como... Dar la bienvenida a los alumnos para que sean parte de nuestra familia, ¿no es cierto? De una forma, de una, en una, de una, una manera más formal, digamos así. Después viene el amarillo y el azul, que son cordeles de graduado, ¿no es cierto? Está el verde, después el amarillo, después del azul. Verde, el amarillo y el azul graduado. De ahí vienen los cordeles combinados, que son el, el cordel verde con amarillo, que es el cordel de intermedio. Después del verde con azul, que es el cordel de avanzado. Después viene el azul con amarillo, que es el cordel de pasante, pasante para, para enseñar. Después vienen los tres colores combinados más del blanco, verde, amarillo, azul y blanco, que es el cordel de formado, que es el primer grado de, para, para poder enseñar, ¿no es cierto? Después viene el blanco con verde, que es el cordel de monitor, amarillo con blanco que es de instructor, azul con blanco que es de contramestre, y al final el cordel blanco que es de mestre ya yeah, tú eres amarillo con blanco por si acaso para quienes no lo sepan amarillo es... con blanco sí, instructor ajá, ese es mi pero tú eres amarillo con, con blanco y el contramestre es amarillo con azul no, blanco, blanco. con azul perdón, ¿no? estoy hablando pestes, blanco hay... con azul me he confundido y si es que hay tiempo les explico rápidamente lo que significa el bautizo es simple, es por simplemente favor. una ceremonia de, de iniciación paso. claro, y de, de paso, para... de paso Para para pasar de cordel o para iniciarse, ¿no es cierto? Es una ceremonia que lo hacemos anualmente aquí en Quito y es también una fiesta, ¿no? Una fiesta de integración entre todos los núcleos, los alumnos de los diferentes profesores, ¿no? Así que les invitamos a todos los que escuchan es este día sábado. Eh, 20 en el colegio la condomina en el coliseo la entrada va a ser por la calle del telégrafo en la mañana vamos a tener la graduación de los niños así que si es que hay entre los que escuchan algún padre de familia con un niño chiquito y quiere ver cómo los niños también pueden hacer capoeira pueden ir también en la mañana no en la mañana vamos a trabajar con los niños y después eh, a las dos de la tarde vamos a empezar con los con los más grandotes muy bien oye y muchas gracias nos, nos has hablado Es, es muy amplio el pues, capoeir, es mucho de lo que se puede hablar, pero te agradecemos porque en, en este brevísimo tiempo que hemos tenido para discutirnos nos has aportado mucho. De seguro vamos sí, a seguir te a usted invitando, por, ¿no? Por darme chance a opinar un, un poco sobre el fútbol que me apasiona <risa> y me apasiona de una forma increíble. Yo soy eh hincha nacional. nacional. Juan Miguel Espinosa, instructor manos. Muchas gracias. Estuvo aquí en Fútbol y Asociados hablándonos del Capoeira y escuchemos ahí musiquita de fondo por si acaso, sí. ¿no? Batucada, música de Capoeira, música brasilera. Tenemos que rematar el programa, Eddie, y vamos a darles rápidamente un poquito de datos, ¿no? Hay a ver, vamos transferencias con... en el fútbol internacional, a raudales ya... Como con... Cristiano Ronaldo. Eso ya lo habíamos mencionado, es periódico de Cacá. ayer. Cristiano Ronaldo, que acá al Madrid... Ribery sigue pugnando por este jugador eh, pedido explícitamente por el nuevo asesor deportivo que tienen ahí que es eh, Zinedine Zidane eh, será de ver si lo deja ir el Bayern, Bayern ha dicho que es intransferible dice que me avala Ajá, Luka se va... Toni se queda en el Bayern, no es un delantero de mi agrado, yo que le sigo un poco al Bayern pero bueno, se quedará allí eh, el, el Milan que lo ha dejado ir a Kaká en su contraparte está buscando la participación de Wesley Snyder Jan Huntelaar y Arjen Robben ...que o sea, de, de quieren, seguro van a recalar perfecto en ese equipo... ...en el Milan, creo quieren yo... ...quieren hacer que este equipo vaya a 300 mil por hora... ...yo no sé cómo de, puede dejar el Madrid que se vayan estos... ...cuál Alfa Romeo... ¿verdad? ...sí, eh, algo importante que mencionar... Corea, ...Corea del Norte vuelve al Mundial desde 1966... ...el misil ¿no? tierra-aire de la jornada... sí es, Corea del Norte vuelve al Mundial de fútbol... ...justamente después de aquella gloriosa gesta del año 66 una ¿cómo es esto una de las participaciones más destacables de un equipo chico como era Norcorea ya que en ese momento le ganó a Italia por ejemplo siendo un, una barbaridad lo que había pasado ahí Así es. eh, bueno eso fue ya ya se acabó la fase de grupos en Copa del Mundo en lo que es Asia en el grupo A ganaron Australia y Japón que son los que ya están clasificados a al Mundial de Sudáfrica y el tercer lugar lo ocupó Bahrein Mientras que en el grupo B Un hecho, bueno ya te voy a decir el hecho curioso luego Grupo B clasificaron Corea del Sur, Corea del Norte Y el tercer lugar es para Arabia Saudita Fuera quedaron Irán y Emiratos Árabes Y me decía un amigo que Es muy curioso que este grupo se llame B Siendo que en los No hay ni en el alfabeto coreano Ni en el alfabeto árabe la letra B Bueno Eso es uno de aquellos detalles extraños Ojo, Pero sí. para que sea más universal y se pueda entender ¿verdad? Date Eso, cuenta, eh. bueno eh, Entonces Proxiga. Arabia Saudita con Bahrein Van a jugar el repechaje Y el ganador de esta Juega contra Nueva Zelanda El cupo definitivo al mundial Yo creo que gana el asiático Muy bien, oye para, para Cerrar por ejemplo esto de las transferencias A Felipe Caicedo se le ha pedido cotización Desde el Sporting de Lisboa Ben son todavía sí, pregunta sí, al menos ¿no? verás yo también uh, escuché que Arian Robin podía ir al City y estaban pugnando por delanteros en ese equipo así lo que, que lo que pasa es que robinho está pretendido también por el Barça ya que Ton no va a seguir en el Barça, es una desaveniencia con su disciplina y más que bien en cuatro sí ¿no? y entonces de ¿no? to puede irse al City y Riveri lo está buscando también Bar eh, perdón eh Robinho está pugnado por Barcelona. Ahora, ¿qué pasó también con Segundo Castillo? Se, se, se rumoreaba que podía ir a la, a la Almería, pero la Almería ha contratado un jugador argentino sí, sí, en eh, esa posición. No, no, entonces... Ah, claro. Y se lo llevaba a Vargas, al colombiano. Sí, perdón, eso, a Fabián Vargas, que era del, del, del De Boca Junior. Así es. Entonces, parece que Castillo no tendrá cabida por Antonio Valencia. Cotizado en 24 no, y 5 millones de dólares Ya vamos a poner la canción Cuéntame co. <risa> Una telenovela completa Impresionante Ya, eso mm, es Musiquita <risa> Yo eh... creo que ya tenemos que rematar, Edi Saur. Pero, brother, tenemos muchas cosas todavía Oye, falta, de que libertadores. La... falta libertadores Falta libertadores, mmm... falta Bueno, Edi, ¿con, con, ¿con qué te con quieres decir? Con Y faltan los pronósticos que nos O sea, eso lo hemos últimamente sí, vamos sí, sí, a ir ¿verdad? con otro de mis grupos favoritos de la infancia eh, este es Def Leppard, la agrupación británica, oriunda de Sheffield, fans de Sheffield United eh, bueno, con la canción Let's Get Rock que salió en 1992 álbum Adrenalize Y bueno, este grupo Una de las cosas más simpáticas Fue cuando vino acá a Ecuador Allá por el año 1997 Y él edicó al quinceañera Tú, Saltaba abajo para, para empezar yo tenía quince años ¿eh? Sí. Eh, No, yo sí me fui primerito loco fue, fue una cosa impresionante Para mí que venga una de mis bandas Favoritas de toda la vida Acá al Ecuador a Quito Bueno, vamos con Let's Get Rocked Y ya regresamos aquí en Fútbol y Asociado De vuelta en la sección favorita de fútbol y asociados, a propósito, ahí en el Facebook ya le vamos a incorporar a los pronósticos, a ver cuántos más Se unen a esta fiebre del pronóstico de fútbol y asociados. Y a ver quién se gana la la, la canasta. La camiseta. Multi, la canasta multipro. No tenemos la camiseta. <risas> Loco, debíamos haber definido la modalidad de esto. Nos vamos a trabajar luego de, del cast de, para definir la modalidad de los premios. Que nos va a ayudar nuestro buen amigo Laikan y al que no lo hemos mencionado en todo este programa y no se nos vaya a morelear, pero no. Gracias <risas> a la gestión de él, eh, vamos a poder hacer posibles los premios del pronóstico. Y de ahí vamos. Vamos a hacerle más chévere así para que haya más emoción y más con todo esto de los premios Bueno, vamos con la fecha número 19 Que se va a jugar entre sábado y domingo eh, Sí, así es sábado y domingo Vamos a aprovechar que está aquí el manos para que nos dé sus pronósticos Desde luego, eh, siempre que hay un invitado es agradable que nos deje sus impresiones y sus pronósticos A ver, rapidito, Eddie. Bueno, eh, en el estadio Casa Blanca, propiedad de Liga Deportiva Universitaria Se enfrentarán El equipo de Niño Liga deportiva Universitaria Versus el Nacional Partido Cumbre El partido más grave de la fecha partyazo, Y el duda. cual creo que nos vamos a perder Porque vamos a estar todavía en batizado O algo por el estilo Pero bueno. Bueno, habían perdido en todo caso el partido tu Pronóstico, seamos caballeros y educados Manos pronóstico Nacional no puede perder Entonces vamos a decir que empatan uno a uno Uno a uno Yo opino que También me, me inclino hacia el empate pero 0-0 cero, cero. De Así es, eh. yo opino también que el 1-1 uno uno va a ser muy difícil que Nacional logre la victoria en este partido ¿Y por qué Nacional es la Las victoria? ausencias, loco ¿Liga también? No, pero más, más. yo te digo que yo se pasaron a Miller el... Bolaios, es el que. A propósito, ¿cómo es eso de manso con un pie fuera de liga? Eh, Ojo. Ya vamos a revisarlo Bueno, siguiente Party el rally. siguiente partido se jugará en el Estadio Olímpico Atahualpa Bueno, de hecho este sería primero, el sábado a las 4 de la tarde Se enfrentan el Deportivo Quito frente al Manta Fútbol Club Y aquí yo le voy a ir, perdón manos, ¿a quién le vas? El Quito gana 2-0 2-0 dice el Quito, eh, Borrego dice que también gana el Quito pero 2-1 creo yo ¿Vos de Dí Yo también me inclino por el 2 a 0 en favor del cuadro azulgrana. Estamos localistas más o menos con este. Bueno, siguiente es. partido. Espoli a, a esa misma hora, 16 horas, 21 horas, Greenwich Meridian Time del sábado. Se enfrentarán la cocha de la Tacunga, el Espoli contra el Olmedo de Riobamba. El Espoli va a ganar 1 a 0. ¿Vos, Didi, qué opinas? Yo digo que 2-1 en favor del cuadro del gallito Muy bien, yo creo que gana también la espoli y... Pero 1-0 Listo, 1-0 también eh, Ahora vamos al estadio George Capwell de la ciudad de Guayaquil Espero que sí lo transmita Coavisa, yo creo que sí lo va a transmitir MLEG eh, versus técnico universitario Aparentemente fácil para el cuadro eléctrico, ¿no? Ahí está. Yo bien, creo que igual va bien, a ganar Melec 2-0. ¿Tú qué opinas, man? Pongamos goleada 3-0. 3-0 gana el bombillo. Yo creo que va a ser 4 a 1. Sí, sí, le dejamos Se el. No el Se hay el margen ahí, goleador. para Bueno, el ALEJO nos dará luego sus pronósticos. Sí, sí, ya mismo. Y el último partido que nos no, faltan. No, es... Faltan dos partidos. Ah, no, sí, el día de Rico. Eh, A las 8 de la noche, la CAPIRA en el Real Estamarindos recibirá al Deportivo Cuenca. Un partido bravísimo. Creo que empatan a unos. Manos. Yo creo que van a quedar 0 a 0. Yo abogo por el triunfo de la CAPIRA del Alma. Dos goles a uno. Y ahora sí el último partido será eh, Macará versus Barcelona, que domingo, ¿eh? Estadio Bellavista. Ojalá transmite Coavisa <risas> Sí. Cruza los dedos. Yo creo que sí les conviene, ¿eh? a ver. Macará Barcelona Sports. Manos. Club. ¿Qué opinas? El Barcelona va a ganar 1 a cero. Mm, ya. Yo opino que gana el Macará. 2 por 0 Yo le voy al empate ¿Cuánto? 0-0 Así es, ahora sí cerramos ah, con Cerramos hablando de... El pronóstico mundialista ¿Cómo mundialista? por pues, no, sé. no, no lo, lo que pasa es que Estamos leyendo aquí esto de Manso ¿no? Aparentemente tiene arreglado todo con Pachuca Y sería una baja tremenda para Liga Imagínate Ah, sí eh, Sobre todo para todas las situaciones Que que tiene que atravesar no el cuadro de liga que es Todo la que recopa, eh, la copa de la paz, probablemente la sudamericana. Así, Así es. es, y para Barcelona está sonando ahora el Joff, el técnico. Ah, pues. Juan Manuel Joff, el técnico de Racing Club de Avellaneda. Y que fue asistente de Insúa en algún momento, parece que es uno de los más opcionados porque Luis Fernando Suárez, a quien fue a buscarlo directamente de Maruri es muy caro. Dijo que naranjas, no, también es muy costoso. Tiene que ver también con la cuestión del equipo de trabajo. Me pues, me parecía que se traer con todo su clan, Lorenzo Carrago y todo. Ajá. algo que a lo que no estaba dispuesto a la dirigencia de Barcelona. Bueno, y un, lo último, lo último sería mencionarles los los nuevos Eh, grupos, y digo, eh, equipos que van a participar en la Fórmula 1, Eddie que los tenías por allí No sé si les puedo hablar un poco Verás, eh, no, esto está más... <risa> eso no, es lo más simpático, pero no. Sí, ya, ya le vamos a cruzar esa a Don Carlígula para que se arme un manjar tuerca <risa> Pero bueno, eh, los nuevos equipos que van a correr el próximo año en la F1 Eh, primero el campos Grand Prix, eh, escudería española, primera vez que se eh, que una escuadra de ese de ese lugar, de España, de ese Ajá, país, man. compita ¿no? en el máximo sí, torneo de automóviles. La no. otra Va Manor Grand Prix Que es escudería británica Si no me equivoco Y el Team USF1 O sea, la Johnny se incursiona también en el mundo de la Fórmula Que no les sabe gustar mucho a los gringuitos No sé por qué Prefieren el NASCAR estar viendo el, ahí yeah, el, el óvalo yeah, Cuarenta y pico de vueltas No ahí. sé uh. por qué, pero bueno hay, hay, hay, Cada uno, cada uno no Así eh, También te, te iba a mencionar Campeones, los Lakers Sí, le, después de 4 Después de 5 partidos so, 4, MVP 4-1 eh, Kobe Bryant Kobe uh, Bryant, como uh, no podría ser de otra manera eh, Vamos con Copa, Copa Confederaciones Rapidito, eh, y ya nos estamos yendo de largo eh, Sí, sí, España está en el primer lugar Del grupo A, 6 puntos más eh, 6 de gol diferencia Sudáfrica en segundo lugar Ayer ganó Sudáfrica 4 puntos más 2 Tercer lugar para mi escuadra favorita, Irak, un punto menos uno de gol diferencia. Eh, Nueva Zelanda está en el último lugar con 0 menos 7. Mientras tanto, el grupo B tiene a Brasil en el primer lugar con seis más cuatro. A Italia con 3 más 2 en el segundo. Egipto con 0 menos 1. Y la Ioni, no, Estados Unidos con 0 puntos menos cinco de gol diferencia. Eso ha sido en la Copa Confederaciones. Una prueba de fuego para Sudáfrica, a ver qué tal está la organización, todo eso. Bueno, bueno dicho, medios vacíos, pero... Se especula, pero es que se especula ahí que no hay chance que Sudáfrica no está listo. Bla, no han dado mayor cobertura tampoco a la Copa Confederación. Sí, no, aquí no se ha pasado en canales locales, la cadena de cable que se supone que iba a pasar solo pasa para la Argentina. Y... y asociado, así es, se fue, fútbol y asociados este fin de semana también. Hay fútbol de eliminatoria, se juega en África, la tercera fecha. De los hay campeonato de nacional, hay batizado, no se olviden Muchas cosas para este fin de semana Fin de semana deportivo como siempre Gracias a Manos que, que está a punto Ya tiene que irse y solo si te quieres Despedir Manos, gracias por venir Gracias otra vez Despedido para todo, todo el mundo Todos los oyentes de fútbol asociados Un abrazo Y esto fue todo CAS número 20, adiós No, no, no, no, no, no, no, no, bájeme esa cortina, hermano, nos faltó la Copa Libertadores, viejo, eh, los partidos, ayer se jugaron dos de los cuatro partidos de cuartos de final Tienes toda la razón, lo, que falta sí, la sí, Copa sí. Libertadores y, y Uyun, en esta mesa, aquí se dijo Aquí se dijo, así, proselitismo de típico periodista ecuatoriano, aquí se dijo ¿Qué iba a pasar el, el bolso? El bolso, el bolso, damas y caballeros nacional, club nacional de fútbol pasó eh, tras su empate 0 a 0 con Palmeras valió el gol de visitante que había conseguido en Sao Paulo. Habían empatado 1 a 1 en, en Sao Paulo. ¿verdad? Así es, entonces 0 a 0 en Montevideo en el Estadio Centenario y le dio pasó? la clasificación al bolso nacional. Hace 21 años que un equipo uruguayo no jugaba semifinales de Libertadores, date cuenta. El último fue el Bolso mismo. Así es, que quedó campeón hace 21 años, claro. en 1988. Sí, sí. Eh, en cambio, en la otra llave, Gremio y Caracas empataron a cero goles allá en Porto Alegre. Caracas, un rival durísimo, le tuvo de hecho hasta dos ocasiones para el triunfo el cuadro venezolano. Yo creo que un poquito ve eh, les dio un poco de miedo eliminar un grande como el gremio y la gente de Caracas se perdió la oportunidad a Boquejarro de haber hecho historia, entonces gremio y nacional son los clasificados de, de la jornada de ayer hoy juegan estudiantes, estudiantes con defensor ahí en Argentina Y juegan Cruzeiro contra Sao Paulo en, en el Morumbi de Sao Paulo Tú le habías apostado también a Cruzeiro Así es, pero esa llave es un poquito... Sigo apostando a la Cruzeiro, pero esa llave está complicada, está cerrada Entonces hasta ahora te está dando la razón el fútbol, loco Tú le tú habías pronosticado y le habías visto, sencillamente viendo fútbol, no Habías dicho, el Nacional de Uruguay va y va a Grem, digo, va a Cruzeiro Y será de ver Bueno hasta ahora ya te dio la razón en la Así es. ahora o sea, se viene siendo sí. todo gracias igual manos que, que atención, ya se nos no va apresuroso tiene, tiene que impartir clases el mano sí es claro que sí que con su labor de instrucción fue un fútbol asociados muchas gracias ahora sí nos fue muy extenso el programa pero teníamos bastante de qué hablar así es chao fútbol asociados muchas gracias chao Esto es fútbol asociado. Hola,